La órbita de Endor Esto es La órbita de Endor Un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción Desde todos sus posibles ámbitos Todo el cine que te interesa, series de televisión Videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel Y toda la literatura que de verdad merece la pena La órbita de Endor ...mucho más allá del simple friquismo. Hola niños, esto es lo de la órbita de Endor... ...y estamos aquí para ofreceros una válvula de escape... ...a toda la negatividad y energía oscura que rodea vuestras vidas. Durante el tiempo que dure el programa... ...vamos a intentar que los problemas se vayan de vacaciones... ...y nos tejen a todos tranquilos. En esta entrega, programa número 20 de la tercera temporada... ...vamos a arrancar con toda la épica del mundo... ...la sección expediente Tolkien vuelve a la órbita de Endor... ...para narrarnos de otra forma, a nuestra manera... ...una historia en la que Tolkien sí profundizó en el Silmarillion... ...a diferencia de otras historias que hemos traído aquí... ...podéis leer todo lo ocurrido en referencia al asunto que tocamos... ...pero eso sí, con menos detalles y con una visión menos subjetiva... ...nosotros vamos a caminar por las calles de la gloriosa ciudad élfica de Gondolin... ...y vamos a sufrir en nuestras carnes... ...una invasión por parte de Melkor... ...de lo más horripilante... y id afilando vuestras espadas porque vamos a pasarlo realmente mal... ...el asedio de Gondolin es nuestro episodio de hoy... ...un nuevo expediente Tolkien donde... ...tras un profundo ejercicio de documentación... ...no vamos a equivocarnos con los nombres que se citen... ...como algunos que yo me sé que se lían de mala manera... <risa> ...ahora vas y lo cascas Buttercup... ...en fin, chistes privados al margen... ...después nos meteremos en el terreno de los juegos de mesa... ...en nuestra sección dedicada a este apartado de la fantasía y la ciencia ficción... ...donde hoy os traemos un clásico entre clásicos... ...la Cruzada Estelar... ...un juego donde los marines espaciales... ...o legionarios espaciales en España... ...se medían contra una horda de bichos alienígenas... ...de todas las clases y tamaños en un pecio estelar... ...medio destruido... ...un juegazo sin duda... ...acabaremos con nuestra sección literaria... ...donde tocaremos un clásico de la ciencia ficción de los 50... ...con ciertos toques de terror... Soy leyenda, de Richard Matheson, un libro que todos deberíais leer por lo breve pero intenso de su lectura. La mayoría de la gente ha oído hablar de esta historia por su adaptación cinematográfica reciente con Will Smith, al frente de un reparto muy reducido, pero vais a descubrir que entre ambas versiones hay bastantes diferencias. Soy leyenda, desde luego que sí, otra obra que no podía faltar en lode Así que esto es lo que tenemos para hoy, por lo que no queda otra que empezar... El programa. Vamos, vamos. Que no vamos. Expediente Tolkien, una sección donde transitaremos por el fabuloso universo de la Tierra Media, donde exploraremos reinos antiguos y enfrentaremos serios peligros. Adéntrate en el Expediente Tolkien de la órbita de Endor, con Antonio Runa. ...el pueblo élfico de gondolina guardaba expectante el amanecer del gran día. Se celebraba la fiesta de las puertas del verano... ...y todas las gentes del reino se apostaron sobre los muros... ...dispuestos a alzar sus bellos cantos... ...cuando el sol iniciara su ascenso majestuoso. Iba a ser un día de gran dicha. Pero desde las montañas septentrionales... ...donde la altura era mayor y la vigilancia no tan concentrada... ...un océano de orcos y lobos se precipitó sobre el lugar... Batallones de Balrogs y dragones iban con ellos, provocando terribles temblores en las laderas y arrasando el paisaje a su paso. Las voces graves y terribles de las fuerzas de Morgoth reverberaron en toda la comarca, así como los horribles rugidos de los dragones escupefuego que mataban por docenas en cada acometida. Cuando la armada de Gondolin quiso reaccionar, las huestes del mal ya estaban a poca distancia de los muros de la gran urbe. El sitio ya era inevitable. La ciudad oculta, el reino secreto de Gondolin, afrontaba así su destino final. Era su último día, un día de gran pesar y pérdida irreparable. Había comenzado el asedio de Gondolin. La primera vez que Gondolin apareció mencionada en una obra ya publicada de Tolkien fue en El Hobbit. En la guarida de los Trolls, la compañía de Thorin Escudo de Roble encontró algunas armas élficas que procedían precisamente de esta ciudad. De hecho, la propia espada que Gandalf se apropió, Glandring, se cita que había pertenecido al rey de Gondolin. Como solo hubo un rey de Gondolin, cabe decir que la espada de Gandalf fue en su día la espada del mismísimo Turgon. Empecemos por él. De Turgon se pueden contar muchas cosas, como elfo que era, y por tanto de naturaleza inmortal, tomó partido en momentos que la raza de los Eldar recordaría siempre. No obstante, para la historia de hoy no nos interesan la mayoría de ellas. Pero sí es necesario saber que él fue quien fundó el reino de Gondolin, y por supuesto, quien lo gobernó hasta su fin. Fue nada menos que el bala Ulmo, un equivalente en este universo al dios Neptuno, quien sugirió a Turgon que debía buscar un nuevo reino, oculto y secreto, en el que refugiara su pueblo durante un margen de tiempo pertinente. Hasta ese momento su reino era el de Nebrast, y la ciudad costera que gobernaba se conocía como Viniamar. Pero eran regiones muy expuestas y las fuerzas del malvado Melkor podían ocasionarles no pocos problemas si decidían hacerlo. De este modo, el gran Ulmo le habló a Turgon del valle de Thunladen, un paraíso contenido a gran altura en el cerco montañoso conocido como Echoriath, una planicie cercana a los picos del Crisagrin, donde vivían las grandes águilas. El lugar perfecto para fundar un reino secreto. Allí aguardarían hasta que la hora fuera precisa para su regreso. Pero también le ordenó no amar en exceso las invenciones de su propia mano, pues la esperanza de los elfos de la familia Noldor ...vendría de Occidente, procedente de los mares. Urmo también le dijo a Turgon que antes de irse de Viniamar... ...debía enterrar una armadura completa de gran factura... ...y varias armas de su propiedad. Algún día, un amigo futuro las encontraría... ...y se aparecería ante él con ellas... ...por lo que debía aceptarle de buen grado en su círculo privado. ...Turgon no podía saber qué amigo futuro podía ser ese... ...pero siguió las instrucciones de Ulmo... ...y se llevó a todo su pueblo hasta el valle secreto de Tullnaden... ...en este impresionante lugar... ...Turgon fundó Gondolin en el año 104... ...de la primera edad de la Tierra Media y Beleriand... ...y durante varios siglos... ...nunca nadie volvió a saber de los elfos Noldor que le acompañaron... ...allí vivieron completamente escondidos de los peligros del mundo... ...hasta el año 473 de la primera edad cuando Turgon decidió salir de su secretismo para apoyar a sus parientes Eldar en la batalla conocida como la Nirnaeth Arnoediat. Turgon lideró a 10.000 combatientes de élite y evitó que sus hermanos perecieran demasiado pronto. Esa historia no es para contarla hoy, pero bien es cierto que ese día Melkor, o Morgoth como lo llamaban los elfos, supo que Turgon aún seguía con vida y que en efecto había un reino oculto en alguna parte. Un reino oculto, ...que Melkor soñó con destruir a partir de entonces. Dejemos aquí de momento a Turgon. Melkor tenía muchas obsesiones en su cabeza... ...conquistar completamente las tierras de Beleriand... ...y la Tierra Media... ...arrasando con sus enemigos Eldar, humanos y enanos... ...era su misión final, su última meta... ...pero había empresas más inminentes que afrontar... ...medios para conseguir su gran fin. El hallar la localización de Gondolin y su posterior destrucción ocupaba gran parte de su tiempo. Durante muchos años, los orcos de Morgoth rastrearon cada porción de terreno. A menudo apresaban a inocentes y les interrogaban para sonsacarles una información que nunca llegaba. Turgon estaba allí, en algún lugar, y lo encontraría. Melkor sabía que sería así, y jamás refrenó en sus empeños por conseguirlo. Pero dejemos también por el momento a Melkor y a sus recelos. Es la hora de centrarnos en el héroe principal de esta historia. No era un elfo para empezar, sino un hombre, el hijo de Huor. Su nombre era Tuor. Tuor, criado por elfos desde niño y ya desde entonces objeto de la atención del gran Ulmo, ...estaba marcado por un destino inevitable... ...que marcaría a generaciones futuras. Tuor nació tras la Nirna e ...la batalla donde su padre perdió la vida... ...y el rey de Gondolin se delató ante el mundo. Fue esclavo, rebelde, saqueador y bandido... ...y seguramente hubiera desperdiciado su vida... ...saltando caminos y matándose en cualquier taberna de mala muerte... ...si Ulmo no lo hubiera hecho brotar en el alma... ...una nostalgia irrefrenable hacia el mar. De esta forma Tuor acudió a su llamada del océano... ...y en las orillas de Viniamar... ...encontró por pura iluminación la armadura y las armas... ...que Turgon enterrara hacía tiempo. Ataviado con la impresionante cota de malla y el yelmo... ...con el escudo élfico en una mano y la majestuosa espada en la otra... ...recibió la aparición imprevista del mismo Ulmo... ...quien con su portentosa estampa le habló con voz inapelable... Él le dijo que acudiría a Gondolin, donde su rey le llevaba esperando sin saberlo desde hacía largo tiempo. Sería reconocido por las armas y la armadura que portaba y transmitiría las órdenes de Ulmo con fidelidad. El pueblo de Turgon debía regresar al mar y abandonar la prodigiosa ciudad en la que habían permanecido ocultos. Quizá algún día fuera posible regresar a ella, pero en esa hora su sino no era otro que acudir a la costa. Tuor se puso en marcha entonces. Por influencia del Bala, Tuor se topó con Borongue, uno de los mensajeros que el rey Turgon envió a Valinor, que tras saber la misión de Tuor, se ofreció a acompañarle hasta la ciudad secreta. Inspirados por Ulmo, los dos viajeros llegaron hasta las Echorias, las montañas circundantes, con la certeza de que ese era el camino que conducía esta gondolín. ...pero al llegar a los túneles excavados en la roca... ...fueron apresados por la guardia subterránea del reino oculto... ...conducidos a la fuerza... ...por el desfiladero de Orfalch-Echor... ...separado por siete grandes puertas... ...distanciadas entre sí por largas caminatas ascendentes... ...llegaron hasta el último de los gigantescos portones... ...donde aguardaba... ...Excelion de la Fuente... ...el célebre custodio... ...de la ciudad... ...ante Excelion... ...Túor se deshizo de la capa que portaba... ...y dejó que brillara a la luz de las antorchas... ...la armadura que llevaba puesta... ...así como el escudo de oro de Turgon... ...a su espalda... ...y reposando en la vaina... ...la antigua espada élfica del rey... ...eran las posesiones que le identificaban... ...como el aliado augurado por Ulmo... ...que algún día debía llegar... ...no podía ser otro... ...así... ...Túor fue el único hombre que pudo ver con sus propios ojos... ...el bello valle de Thunladen... ...y la resplandeciente ciudad de Gondolin... ...sin haberlo visto nunca antes... ...Turgon le recibió como si fuera su mejor amigo... ...y le agasajó... ...con presentes y ofrecimientos... ...Túor los embelesó a todos con su voz... ...pues a pesar de no ser de la raza de los Eldar... ...de su boca brotaban las palabras del gran señor del mar... ...y de entre todos los que le escuchaban... ...la hija de Turgon... ...era quien lo hacía con más atención... ...la bella Idril idril que le brinda de quien tuor solo podía apartar la mirada con mucho esfuerzo pero no todo el mundo tuvo a bien su llegada maiglin receló de él y tan pronto le vio aparecer maquinó planes de conspiración Maeglin es otro personaje vital en esta historia. Enseguida vamos a hablar de él. Primero de todo, cabe decir que el mensaje de Urmo fue entregado por Tuor con gran maestría, pero el encargo no podía ser más incómodo para Turgon. ¿Abandonar Gondolin? Aquella se había convertido en una ciudad perfecta un paraíso que quedaba al margen de los problemas que afectaban a los pueblos libres. Los elfos, los hombres y los enanos sufrían los embates de Morgoth y las penurias del mundo. En Gondolin todo era arte y prodigio, y se había alcanzado un estatus social donde todo el mundo podía ser completamente feliz. Dejar de lado todo eso para regresar a un mundo que lo recibiría con el mazo alzado no era una idea que a Turgon le pareciera deseable, aunque el mismo Urmo fuera el que lo ordenara. Hay que comprender que de todas las capitales élficas que existían en aquel momento histórico, Gondolin había logrado el mayor avance tecnológico y social que se había visto jamás. Y eso se debía al inconmensurable esfuerzo de generaciones enteras de grandes linajes que habían aportado la más ilustrada sabiduría y la genialidad, prodigio y ciencia de los más ilustres maestros de toda la estirpe, Eldar. Así que Turgon decidió aceptar a Tuor como si de un familiar se tratara, pero prefirió ignorar alegremente el mensaje que traía consigo. Pero por si acaso el bala de los océanos enviaba a otro mensajero más adelante, Turgon dio orden de cerrar todos los accesos al reino a cal canto. Nadie más entraría en Gondolin a partir de ese día, pero tampoco nadie podría abandonar el lugar. Desde entonces Gondolin permaneció completamente apartada de los males y bienes de Beleriand y la Tierra Media. Tan solo Thorondor, el señor de las águilas, que volaba hasta Gondolin para traer nuevas, mantenía informado a Turgon de lo que ocurría fuera de los muros montañosos que cercaban la ciudad, aunque éste nunca envió mensajes a sus familiares elfos. Tuor vivió así en Gondolin como uno más, ganándose un puesto destacado cerca del rey, ...pues su sabiduría se vio motivada e inspirada por la grandeza de aquel reino oculto... ...y se empapó de las artes élficas y aprendió de su cultura todo el saber... ...siendo respetado así correspondiendo a ese respeto con absoluta erudición... ...Túor se había convertido en todo un personaje... ...tanto fue así que Idril, la hija del rey Turgon, se fijó en él... ...la naturaleza de Túor había impresionado a la princesa que le Celebríndal... Y no demasiado presurosamente, pero de forma inapelable, el corazón de ambos acabó por enlazarse y unirse para sorpresa de muchos. Habían pasado siete años, y Tuor había ganado la confianza del rey, hasta el punto de que Turgon no puso ninguna pega en que su hija se casara con su buen amigo humano. Esta fue una de las tres únicas uniones entre elfos y hombres que se ha producido en toda la historia del mundo de Arda. Pero no todo el mundo aplaudió esta unión. El corazón de Maeglin enfermó de celos aquel día. En realidad, Maeglin nunca vio con buenos ojos la llegada al reino de Tuor. Desconfió de él desde el principio. Lo observó desde las sombras en busca de debilidades o posibles traiciones, y cuando no las encontró, conspiró en secreto. Maeglin era un elfo bien situado en el reino. Era un maestro herrero y minero, y su consejo había sido el más considerado por Turgon, hasta la llegada de Tuor. Maeglin no hubiera odiado tanto a Tuor por haberle relegado a un segundo plano ante el rey, ...de no ser porque además... ...Mailin estaba apasionadamente enamorado de la princesa Idril. La amaba en silencio, con discreción... ...sin esperanzas pero sin reservas. La amaba con toda su alma... ...y todo ese ardor se puso al servicio del odio que sintió por Tuor... ...cuando el hombre se casó con la elfa de sus sueños. Todo aquel resentimiento le quemaba por dentro y le confundía y perdía la mente. Algún día, juraba cada noche apuñalaría el pecho del salvaje humano que le había arrebatado todo cuanto amaba en este mundo. Algún día, más pronto que tarde. Al año siguiente nació Eärendil, el hijo de Tuor e Idril, con toda la sabiduría, hermosura y maestría de la herencia élfica materna y la fortaleza y audacia de su herencia de los hombres de antaño. Eärendil tendría su propia historia de vital importancia en este universo, pero que no contaremos hoy. Mientras se vivía en los tiempos dorados de Gondolin... ...de inmensa felicidad y gozo... ...Melkor perseguía incansablemente la localización... ...del reino oculto de los elfos. Esta energía negativa... ...seguramente debió de llenar de inquietud... ...los sueños de Idril... ...que en su inmensa sensibilidad... ...pudo captar ese peligro inminente para su pueblo... ...y mandó construir un pasadizo subterráneo... ...tan secreto que muy pocos conocieron su existencia. Este túnel secreto situaba... ...a cualquiera que deseara dejar la ciudad en un punto más allá de los muros montañosos que rodeaban el reino. Una iniciativa que les valdría mucho más que la vida a unos pocos elegidos en un futuro inmediato. Pero la maldición de Gondolin ya estaba en curso, y había empezado a despacharse en el interior del ladino Maeglin. Maeglin, tan consternado estaba viendo como su peor enemigo no solo le ignoraba como si no existiera... ...sino que disfrutaba de una gran dicha junto a su amada Idril... ...no pudo por menos que liberar su tormento en lo único que se le daba bien. Las artes mineras y herreras. De esta manera desobedeció el decreto del rey y abandonó Gondolin en varias ocasiones... ...pues no pocos de sus seguidores guardaban las puertas de entrada... ...y guardaban silencio sobre estas ausencias... ...durante estas escapadas... ...Meglin supervisaba la extracción de piedras preciosas... ...de ciertas minas que él mismo había descubierto... ...en una de estas incursiones... ...fue sorprendido y hecho preso... ...por un pelotón de orcos exploradores... ...sus acompañantes... ...fueron pasados a cuchillo... ...y él fue vencido y llevado preso... ...hasta el reino oscuro de Angpath... ...allí, en presencia del poderoso Melkor... ...el espíritu de Maeglin sufrió un gran martirio... ...y su cuerpo... ...fue sometido a grandes sufrimientos y deterioros. melcor le subyugó completamente... ...y Maeglin suplicó por su vida y su libertad. melcor viendo que tenía a su presa en el punto donde deseaba... ...le tendió la mano... ...y con palabras amables... ...terminó de someterle... ...prometiéndole la corona de Gondolin... ...y la mano de Idril que le brindan. Siempre y cuando le indicara la localización del reino élfico oculto... ...y las maneras... ...de conquistarlo por sorpresa. Además debía ayudar a la invasión de la ciudad... ...desde dentro... ...eliminando a los enemigos más capaces... ...que allí estuvieran destinados. Maeglin... vio así su oportunidad de triunfar sobre Tuor... ...y la imagen de él mismo... ...viviendo feliz junto a Idril... ...le terminó de seducir... ...por lo que traicionó a Gondolin... ...revelando todos sus secretos. Vendió a sus hermanos... ...vendió a su rey... ...vendió su alma... ...cayendo en la perfidia más terrible cometida por un elfo en aquellos días... ...y Morgoth... ...sonrió... ...pues al fin podría destruir el reino que tanto había buscado y codiciado desde hacía tiempo... ...por ello... ...cuando hubo dispuesto de toda la información que necesitaba... ...Melkor puso a Maeglin en libertad... ...y desalojó de orcos y otros peligros oscuros... ...el camino de regreso a Gondolin... ...para que el traidor pudiera estar de vuelta antes de que se le echara de menos. La maldición de Gondolin había alcanzado su segunda fase. Maeglin volvió a su vida rutinaria sin levantar sospechas a su alrededor. Los que trataron con él pudieron ver en su rostro una cierta sonrisa maliciosa que no habían visto allí anteriormente. Pero nadie preguntó el motivo de ese deleite. Maeglin aguardó con retorcida paciencia hasta la fiesta del Día de las Puertas del Verano, donde todo el mundo en Gondolin aguardaría la salida del sol para comenzar una serie de cantos y festejos en un punto concreto de la muralla. Y aprovechándose de su cargo, permitió que la guardia que vigilaba el segmento más septentrional viera su número reducido a la máxima expresión. Y precisamente desde ese punto del cerco montañoso, llegó el ejército de Melkor. Melkor no había reparado en esfuerzos y efectivos a la hora de confeccionar la hueste que atacaría Gondri. La marea de orcos y lobos que marcharía sobre el reino élfico oculto resultaba imposible de contabilizar. Dragones de fuego, hermanos del grandioso Glaurung, partían en imparable falange. Se podían contar por cientos, y varios batallones de inmensos y poderosísimos balrogs comandaban unas fuerzas de destrucción como no se habían visto hasta la fecha. Aquel ejército podía hacer sucumbir de puro terror a cualquier contingente Y la guardia élfica que los vio descender desde las montañas se quedaron sin palabras Apenas podían creerlo Y los seguidores de Maeglin se encargaron de que no dieran la alarma Abatiéndole esa traición y dejando un frente de la muralla al descubierto Pero un ejército de tales dimensiones no pasa desapercibido por mucho tiempo En un paraje tan extenso como el que circundaba Gondolin Y varios testigos dieron la voz de alarma ...primero pasando desapercibidos por la extensa mayoría ciudadana... ...pero después contagiando el miedo y alertando a las muchedumbres que abarotaban las calles. Finalmente, el mismo Turgon pudo vislumbrar el horror que les sobrevenía... ...y organizó la defensa de la muralla todo lo rápido que pudo. Para cuando la guardia de élite del rey diera buena cuenta de los primeros orcos... ...en rebasar el muro desprotegido de la ciudad... ...los dragones de fuego ya habían alcanzado un punto muerto de la defensa amurallada de Gondolin... ...que castigaron con ferocidad hasta reventar la pared de piedra y acceder a las avenidas principales, repletas de ciudadanos indefensos. Los Balrogs se dividieron en diferentes grupos y llevaron el fuego y el caos allí donde golpeaban, no encontrando una resistencia lo suficientemente capaz siquiera de frenarles. Para cuando Turgon y Tuor consiguieron organizar un frente de ataque capacitado para enfrentar semejante amenaza, muchas de las calles ya tenían suficientes dragones y Balrogs avanzando por ellas, sembrando la muerte. Miles de vidas se perdieron en poco tiempo, bajo los látigos de fuego y las llamaradas draconianas, y las hojas oxidadas orcas y las dentelladas de espantosos wargos también encontraron víctimas en cada rincón de la urbe. Pero aún así, numerosos actos de valentía desesperada se pudieron contemplar en ese funesto día. Capitanes elfos intrépidos y encolarizados entregaron sus vidas no sin antes arrasar a su paso a cuanto enemigo encontraron. El propio Excelium de la Fuente se midió nada menos que con Gothmog. ...el capitán y líder de toda la hueste de Morgoth... ...el mayor de los Balrog que ha visto jamás el mundo. El duelo fue duro e implacable y duró intensos minutos... ...durante los cuales varias torres y edificios enteros fueron derruidos... ...y hasta la misma plaza del Rey, donde finalizó el combate... ...quedó del todo derruida... ...justo antes de que ambos contendientes se mataran el uno al otro. Sin duda los elfos de aquellos días eran mucho más poderosos... ...que los que vieran edades posteriores... Y debido a este potencial sin parangón, cada unidad de las fuerzas del rey Turgon pudo ultimar a miles de enemigos y desbalancear una batalla ya predestinada, antes de sacrificar su existencia definitivamente. Se luchó mucho y con valor en las avenidas de la ciudad, y se murió con honor y coraje, hasta el punto de llegar a repeler y obligar a la huida a las compañías orcas que asolaban la ciudad. El esfuerzo fue notable, pero insuficiente ante las unidades de dragones y balros, ante las cuales era difícil presentar batalla. ...el pillaje se extendió hasta todo punto de la metrópoli... ...y en sus asfaltadas calles ardió y murió todo resquicio de esperanza en el futuro... ...era la última fase de la maldición de Gondolin... ...finalmente la Torre del Rey fue tomada por varios dragones y balrogs furiosos... ...y Turgon luchó hasta su último embate junto a sus escogidos guardias de honor... ...matando a algunos de sus titánicos rivales e hiriendo de gravedad al resto... ...pero finalmente pereciendo calcinado y aplastado por un dragón rabioso a quien previamente había procurado una herida letal. Mientras el asedio de Condolin alcanzaba su punto álgido, el alevoso Maeglin aprovechó para irrumpir en las estancias reales y raptar a Idril y a su hijo Eärendil, llevándoles a la fuerza a las afueras de la capital. Con él estaban sus fieles, elfos que equivocaron su lealtad pero que creían que hacían lo correcto. Los mismos que se enfrentaron a Tuor cuando éste apareció de improviso y murieron por turno, víctimas de estocadas precipitadas pero bien definidas. No obstante, estos guardaespaldas de Maeglin consiguieron entretener a Tuor el tiempo justo para que Maeglin rebasara los límites de la ciudad... ...obligando a Idril y a su hijo a mantener el ritmo de su huida. Pero Tuor estaba imbuido de una fuerza que iba más allá de su corazón humano... ...y alcanzó a su enemigo en lo alto del pico conocido como Amon Wareth... ...donde luchó a muerte contra Maeglin en un encuentro pendenciero y a la par elegante... ...donde los trucos más sucios y las artimañas más rastreras... ...fueron utilizadas junto al arte de la esgrima más diestro y refinado. Pero Maeglin luchaba con miedo... ...y la determinación de Tuor era total... ...por lo que el elfo traidor acabó siendo alcanzado por tres veces en puntos vitales... ...y fue arrojado por la pendiente hasta golpear otras tres veces más... ...contra las rocas antes de desaparecer... ...en un río de fuego y lava de dragón que ya bañaba el valle. Tuor e Idril condujeron a su hijo y a los pocos ciudadanos que consiguieron encontrar... ...hasta el pasadizo secreto que la princesa había mandado construir bajo tierra... ...y junto al capitán elfo conocido como Glorfindel... ...atravesaron el trecho que les separaba de la libertad... las sabiendas de que dejaban atrás la perdición de Gondolin. Cuando surgieron al otro lado del túnel subterráneo... ...pudieron contemplar las ruinas de la ciudad bajo las llamas... ...y no pocos rompieron a llorar ante tal pérdida... Pero Tuor los azuzó a continuar, pues todavía no estaban a salvo y aún podían encontrar no pocos peligros. En verdad, Tuor hablaba con propiedad, pues el terreno que tenían que atravesar no era más que una cornisa de apenas metro y medio, en mitad del corte de la montaña, donde un precipicio abismal no dejaba ver el fondo. Por ese estrecho camino anduvieron en línea hasta llegar a una meseta protegida por un cerco rocoso donde, tal y como Tuor había previsto, les aguardaba una última prueba. Allí esperaba una cohorte de caudillos orcos acompañados de un descomunal y rugiente Balrog. El majestuoso Glorfindel, el de los cabellos amarillos jefe de la Casa de la Flor Dorada de Gondolin, se abalanzó lanza en mano contra el Balrog de Morgoth, dispuesto a sacrificar su vida para que sus amigos pudieran escapar de allí. Y en efecto, su lucha contra el Balrog sobre el Pináculo de Roca fue tan intensa y feroz que Tuor y su gente pudieron abatir a los orcos y salir del lugar, poniéndose a salvo, no sin la ayuda de las águilas que se lanzaron desde las alturas para ofrecer una última ayuda al pueblo de Gondolin. Finalmente, Glorfinder y el Balrog cayeron por el abismo, aún procurándose ataques mutuos hasta perderse en la neblina y la consecuente oscuridad. De esta forma, Tuor y su amada Idril, junto a su hijo semielfo, acompañados por algunos Gondolindrin, ...dejaron atrás el reino oculto de Turgon... ...y descendieron al valle de Siria... ...recorriendo fatigosas sendas hasta llegar a nantathren, ...la tierra de los sauces... ...donde la influencia de Ulmo alrededor del río... ...les mantuvo a salvo... ...durante un tiempo... La historia de Tuor e Idril no acabó ahí, aunque poco más hubiera que contar de interés a partir de este punto. Con Earendil la cosa fue distinta porque estaba destinado a hacer historia. Lo verdaderamente importante es que Gondolin quedó absolutamente devastada. A diferencia de otras ciudades conquistadas por las fuerzas oscuras, Gondolin no fue transformada en baluarte y sede del mal, sino que fue olvidada inmediatamente después de su destrucción total. Aquel valle nunca más volvió a florecer de un paraíso verde, se transformó en un areal rocoso y carbonizado. En realidad, poco hay más que decir, salvo que todo esto podría haberse evitado si Turgon hubiera escuchado el mensaje de Ulmo cuando se le transmitió a su tiempo. Quizá hubiera habido una oportunidad para regresar al reino prometido en el futuro, pero eso jamás se podrá saber. El orgullo y la debilidad de Turgon le costaron caros. Solo un último apunte antes de acabar esta triste historia. El Glorfindel de Gondolin a menudo aparece en muchas enciclopedias y fuentes supuestamente fiables como Glorfindel primero siendo considerado el Glorfindel de El Señor de los Anillos como Glorfindel segundo Se les trata como dos personajes distintos, llamados igual. Pues bien, Tolkien deja bien claro que se trata del mismo personaje. Al parecer, Glorfindel murió realmente en ese enfrentamiento contra el Balrog, a la manera de los elfos, es decir, que su espíritu viajó a las estancias de mandos. Pero no es tan conocido que Mangwen lo liberó durante la Segunda Edad y permitió que fuera en ayuda de sus familiares en la Tierra Media. Allí fue de ayuda en la liberación del reino de Arnor de las maldades del rey brujo, como ya contamos aquí, y ayudó en Illadris junto a Elrond hasta ver finalizada su tarea al terminar la Guerra del Anillo. Esto no está escrito más que en el ensayo titulado «Los pueblos de la Tierra Media», que publicó Christopher Tolkien. En España, la editorial Minotauro fue la encargada, donde aparecen enteros los textos de su padre que confirman este dato. Por tanto, según el propio Tolkien... Nunca hubo más que un solo Glorfindel, el único y auténtico Glorfindel, lo que no supone mucho consuelo para el pueblo élfico que vio como una de las ciudades más majestuosas que jamás habían construido fuera demolida hasta no dejar piedra sobre piedra. Así fue, y así se ha contado, el asedio y la caída de Gondolin en el año 511 de la Primera Edad. Expediente Tolkien, en la órbita de Endor, con Antonio Runa.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 ...Gandafel Gris señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbitón... ...Lenny Blas Ponte Tieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Nos volvemos a reunir aquí en la órbita de Andor, alrededor de una mesa... Para jugar a juegos. Juegos de mesa, juegos de tablero. Hoy además con el toque nostálgico de que tenemos un, uno de estos juegos míticos que a lo mejor formó parte de la adolescencia de algunos, incluso de la infancia de muchos. La Cruzada Estelar. Tenemos por aquí de nuevo a Fran Gómez. Fran, bienvenido de nuevo a Lobe. Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, la Cruzada Estelar, ¿qué, qué decir? ¿Por dónde empezar? La verdad es que... Eh... Traeremos por aquí de vez en cuando a juegos así que, que formaron parte de nuestra antología adolescente, pero ya lo hemos estado hablando por micrófono cerrado. Conseguir la cruzada estelar eh, es complicado, ¿verdad? Se puede conseguir, pero uf, sí, hay, hombre, que, se, hay que hacer claro, un esfuerzo. Todo, ¿eh? Es posible, pero complicado, difícil. Más que nada porque es caro, ¿vale? Bueno, caro y de segunda mano. Caro de segunda mano, con lo cual uno ya sabe Los oyentes me imagino que ya serán una idea De dónde se tienen que meter En qué páginas Y, y ya es, se sabe cuál es el problema de esas páginas Bueno, no obstante no obstante <risa> eh, Quizá esta sección No esté dedicada A los oyentes primerizos Que no han jugado a la cruzada estelar Y deseen adquirir el juego Sino más bien a todos aquellos que ya tenemos una edad Y que lo jugamos en su momento Con lo cual quizá este sea un apartado de nostalgia Pero bueno Habrá que ver eh, cuál es el tema. Con la Cruzada Estelar pasa con las películas que uno las recuerda muy buenas, las tiene completamente mitificadas, no, no está mucho tiempo así sin verlas y cuando las recupera dice, joe, yo no recordaba la película así y a lo mejor es un poco mala, con la Cruzada Estelar pasa lo mismo o no. Este es un juego así que mantiene la, la compostura, por decirlo de algún modo. Pues yo creo que no, yo creo que es un juego que ha mantenido muy bien la compostura porque, porque verdaderamente el juego era muy simple y muchas veces la simpleza está está el buen gusto, ¿no? Eh, el juego de por sí no ha dejado de crearse versiones parecidas a este juego. A día de hoy podremos encontrar que después no crearemos algunos juegos con una temática muy similar. Lo que pasa es que yo creo que también ha cambiado mucho el público. Ante tú esto lo podías presentar a público de todas las edades y a día de hoy, bueno, pues muchas veces estas cosas están muy mal vistas, ¿no? Esto así de, de matar, de no sé qué, aliens y tal, y al no venderse al gran público, pues no se pueden sacar este tipo de juegos de tiradas tan grandes, estas cajas tan grandes que venían con tantas miniaturas y demás a buenos precios. Entonces yo uh -huh. creo que por ahí va más la cuestión de que estos juegos no se rediten o de que incluso no se saquen parecidos al gran público que otra cosa. De todas formas, incluso, o sea, lo que es el formato del juego, aunque se ha complicado y se ha extendido un poquito más con hojas de personaje por por cada eh, figurita y demás, pero realmente se siguen sacando juegos en este plan. Yo hace no demasiado jugué al, al Doom, el, la, la versión de tablero de, de este famoso videojuego, y pff, mamaba de, de la cruzada estelar prácticamente todo, ¿no? que está bien que cada figurita tenía... ...su hoja de personaje era todo un poco más complejo... ...pero la esencia era la de la Cruzada Estelar... ...o sea que sigue habiendo clónicos incluso a día de hoy. Sí, bueno, eh, es que también incluso Cruzada Estelar... ...tiene su controversia de que decían que, este, que Cruzada Estelar... ...era muy parecido a lo que fue Space Hulk... ...que salió un año antes, es decir... ...una temática tan básica, es de uh -huh. decir... ...persona que se va moviendo contra los bichos malos... ...que se va moviendo en el otro sentido... Que, ...que bueno, que con sus pequeñas diferencias... ...pues todas tienen su, su gran similitud... al fin y al cabo, de meternos en esa aventura... ...bueno, luego a lo mejor hablamos un poquito más... ...sobre esa comparación... ...Space World y la Cruzada Estelar... ...habrá gente que a lo mejor hubiera preferido... ...que habláramos de Space World... ...y luego, luego a, hablamos así un poquito... ...de los parecidos... ...de todas formas, antes de meternos propiamente en el juego... Eh, ...esto viene de la mano... De un personaje que ya está metido en este mundillo Había creado otro juego maravilloso un poco antes Hablamos un poquito de su creador Bueno, eh, Stephen Baker, que es el creador de, de estos juegos Fue el creador de, de otro mítico, otro, otro clásico que, que también a día de hoy cuesta conseguir Que es Hero Quest ¿vale? Que justamente salió un año antes Coincidiendo con lo que fue también el que hemos dicho antes Facebook. Hero Quest eh, nace en el 89, si no recuerdo mal y eh, en el 90 sale sale estelar eh, este autor antes había colaborado con distintas compañías y había participado en ediciones como, como editor de ediciones de juegos también clásicos no sé si algunos se acordarán como eh, misterios de pekín o incógnito que también sacó la editorial mB aquí en españa. Eh, después de eso, bueno, pues estuvo trabajando intentando convencer a la gente de, de MB De sacar este juego con tantas miniaturas y demás Y al final, pues MB lo sacó junto con la con lo que fue la editorial Hasbro a día de hoy Y bueno, la verdad es que le funcionó muy bien el Hero Quest Y después del Hero Quest, pues quisieron adaptarlo Para que no hubiera una persona que fuera DJ del juego Un máster en el juego Sino que fuera una persona que estuviera implicada en el juego Y además, pues querían como ya estaba metido Game Workshop por medio con Hasbro y demás pues querían eh, que, que fuera un juego parecido a Space Hulk pero a vez simplificado y que tuviera todavía esa línea del juego de lo que fue de lo que fue Hero Quest entonces crearon un juego muy similar eh, con un tablero modular dividido en cuatro tableros que fuera un poco más versátil para hacer más misiones y de ahí pues bueno pues, salió ese éxito de juego un poco más para todos los públicos un poco más para otras edades que Space Hulk que era un poco más duro Eh, el juego funciona muy bien y este autor bueno, pues estuvo trabajando un poco más de lejos, no, no de primera mano, en lo que fueron las distintas expansiones que se sacaron del juego. Después este autor con, con el tiempo rompió sus relaciones con MB... Y bueno, él ha estado trabajando con otras editoriales, editoriales alemanas Y ha estado sacando otro tipo de juegos Ha participado en las ediciones del Señor de los Anillos La edición del juego RIS del Señor de los Anillos Las dos ediciones que sacaron Incluso con las expansiones que han sacado Después también ha participado en otros juegos Como han sido juegos dedicados a la Segunda Guerra Mundial Como hacían Alice Y después también sacó un juego muy famoso Muy parecido a las líneas de juego de miniaturas y demás Que ha sido Heroescape Tanto la versión normal fantasiosa Como la versión con, con personajes de Marvel Muy bien, bueno, entonces eh, la cruzada estelar, fíjate que yo de toda la vida he pensado que esto era un juego oficial de Game Workshop y ahora resulta que no. No, eh, bueno, es una colaboración entre MB y Game Workshop. O sea que, que nace de los dos a la vez. MB no se sentía preparada para sacar a lo mejor este juego, por todo el tema de miniaturas de demás, y Game Workshop, pues bueno, era la fábrica, Game Workshop Citadel era la fábrica, entonces lo sacaron conjuntos pues, para abaratar costes. Y fue un éxito, y fue tan éxito pr el primer juego, Hero Quest, que decidieron continuar esa colaboración entre las dos con, con Cruzada Estelar. Ah, pero entonces Game Workshop sí estaba metida en el, en el embrollo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a través... Ya no sé, en aquella época creo que no pertenecía a Hasbro Game Workshop, pero bueno, esto ya después es el, el tema que ahora cuesta mucho ver de en aquella época quién era y quién no. A día de hoy los derechos le pertenecen a Hasbro y porque Game Workshop de su parte, etcétera, etcétera. Pero vamos, sí, Game Workshop participaba completamente en ese juego en colaboración con la editorial MB. Vale, eh, hubo un um, temilla con el tema este de la ambientación. Yo no sé si es que los problemas vinieron aquí en España o el juego ya tenía sus problemas, pero bueno, había algunos cambios, es decir, es, era como si hubiera se tuviera miedo de que a lo mejor pues eh, no sé si estuviera metiendo el asunto de, de, de derechos de autor o alguna historia. La cuestión, la cuestión es que eh, los marines espaciales de toda la vida aquí se llamaron uh -huh. legionarios eh, y luego había algunos cambios así también importantes como por ejemplo, los jeans Taylor se llamaban roba genes o algo así, que básicamente lo mismo aunque no es igual y había algunas cosillas así diferentes para que no se pareciera pues eso, a la ambientación de toda la vida de Warhammer 40.000, pero ¿por qué ocurrió esto? Pues la verdad es que yo he estado analizando un poquito todo esto antes de, de grabar más buscando información y no he no encontrado mucha información sobre el tema y la poca gente que habla de ellos en foros que todavía hablan de este juego y demás dicen que simplemente fue un tema de traducción ...de que el juego fue traducido por, por el personal de MB España... ...que no tiene relación con el personal de, de Game Workshop aquí en España... ...y lo hicieron con esa traducción tan libre y tan rara. Vale, vale, pues claro, Legionarios era como... ...es que de hecho yo no recuerdo a nadie que en su día jugar este juego... ...que se acuerde o que los llame a los a los, a los marines espaciales, lo llamara Legionarios... ...aunque está claro que el juego proponía esa definición son marines no, espaciales yo, espacial, yo me supongo yo me imagino al traductor que, que no tiene idea de lo que es el mundo Game Workshop me lo imagino diciendo bueno es que aquí en España los marines no aquí son legionarios <ríe> y pondría palabra legionario ahí con vamos con todos sus santos cuyón <ríe> vale vale eso ya se explic explicaría muchísimas cosas vamos a optar por esa teoría Bueno, no obstante, ya bueno ya prácticamente hemos dado una pista de por dónde van los tiros, con lo cual, nunca mejor dicho, además, lo de los tiros, eh, vamos a dar unas cuantas pinceladas a la ambientación. ¿De qué va esto de la cruzada estelar? ¿En qué tipo de ambientación nos estamos moviendo, Frank? Bueno, eh, este juego nace un poco mm, gracias a la ambientación de Alien, ¿no? O sea, completamente todo aquel que juega recuerda perfectamente el tema de Alien. Si estamos intentando luchar contra unos alienígenas, ...como soldados, eh, no paran de salir bichos... ...por todos lados... ...y bueno, eh, había distintas misiones... ...y cada misión po podía tener más o menos complejidad... Eh, ...el anecdótico de este juego... ...un poquito lo que quisieron innovar con este juego... ...que también ya pasó con, con Space Hull... ...era que... ...donde con otros juegos anteriores... ...como era Hero Quest y, y demás... Eh, ...había un máster... Que, ...que manejaba el juego... ...pero no jugaba no ...por decirlo de una forma... ...aquí había un jugador que manejaba a los aliens y que, pues bueno, se enfrentaba a uno, dos o tres jugadores contrarios, porque el juego puede ser jugado de dos a cuatro jugadores. Eh, los otros jugadores llevaban a los marines legionarios y, eh, pues bueno, tenían que intentar por pues, pasar la misión que fuera. Ya fuera llegar a un punto del mapa estratégico para destruir pues, el nacimiento de donde por donde entraban los, los aliens, ya fuera las distintas misiones que, que hubiera tanto las oficiales como después las muchas que se han creado y eh, bueno, un juego típico al uso, ¿no? como hemos hablado muchas veces de avanza, pelea, eh, escóndete, saca tus mejores marines cada marina además estaba personalizado como hemos dicho antes, con, con unas hojas de personajes, una, una fichita eh, con distintos tipos de armas salieron expansiones del juego con bichos más rudos como eran los de las Dragnaut pero también salieron con, con artillería más pesada para estos marines. Y bueno, el juego era eso, una combinación de, de armas para matar a los aliens lo más rápido que pudiéramos y, y lo mejor. Bueno, básicamente las expansiones eh, incluían un batallón de Eldars, o sea, los elfos de el universo de Warhammer 40.000, y luego estaba el, la expansión de las armas súper pesadas, donde... Bueno, el Dreadnought original ya aparecía en el juego básico, pero aquí nos traía la posibilidad de combinar el Dreadnought con unas patas más grandes, con lo cual el bicho se movía mucho más rápido, muy o bien una carcasa, un torso mayor, que le permitía llevar cuatro armas súper pesadas en lugar de dos, lo cual convertía al bicho en una aberración acojonante se volvió la bestia si se llamas eh, si, si elegías el super Druid ¿no? Del, El que avanzaba muchísimo más rápido con las patas largas y con cuatro armas bueno aquello era un arma de destrucción masiva vaya a bicharraco no obstante no obstante si sí es verdad tú has dicho una has dado una clave básica que es ...la influencia de... Eh, ...sobre todo de Aliens El Regreso, ¿no? Porque si bien es cierto que este juego... ...va un poco a rebufo de Space Hulk... ...Space Hulk, de algún modo, eh, intentaba... ...recrear toda esa situación de... ...que veíamos en Aliens El Regreso, ¿no? Sobre todo recordamos todos... ...de esa segunda parte de la saga... ...la escena en la que tienen un... ...un medidor de movimiento, ¿no? Entonces tienen una pantallita y van viendo... ...cómo se van acercando puntos... ...hacia donde están ellos, ¿no? Entonces... Eh, esa sensación de decir, se nos están acercando bicharracos y vamos a tener que liernos a tiros en breve. Todo eso se, a lo mejor se representaba un poquito mejor en Space Hulk porque en esencia iba de eso. Aquí a lo mejor esto es un poquito más más Dungeons and Dragons, ¿no? Porque en la cruzada estelar teníamos como orcos, goblins y le daba un toque como a lo mejor un poquito más medieval, más... Mm, no sé cómo decirlo, más amplio, además los pasillos eran muchísimo más grandes, había muchas más habitaciones, o sea, el entorno ya de por sí era un poquito más amplio y favorecía el tema de, de, de los tiroteos así a, a, a casco porro. Y en space Spacehull, pues mientras que había menos figuritas eh, por parte de los buenos, entre comillas, que eran los marines espaciales, todo era como mucho más angosto, los pasillos eran más estrechos y, bueno, pues las carnicerías eran de otra, de, de, de otra forma, ¿no? Así que aquí en Exacto. la cruzada estelar eh, estaba representado todo ese asunto de, del movimiento, de decir, bueno, est estoy registrando unas señales, ¿de acuerdo? En, en mis gráficos se acerca se acercan alienígenas, está claro, pero no sabemos lo que nos acerca. Lo que se nos acerca, mientras que en Spacehull siempre eran James Tellers, pero no sabíamos el número eh, que iba a representar cada una de esas señales de movimiento en la cruzada estelar. Sabíamos que se acercaba una alienígena, pero no sabíamos si los iba a tocar un orco, un goblin, eh, un marine espacial del caos, o un Dreadnought, que era un poco el, el, el bicharraco a temer, ¿no? El bicharraco de final de fase, por decirlo de algún modo. O sea que de algún modo, y esto se representaba con una cosa muy curiosa, que eran los blips. Cuéntanos un Exacto. poco cómo funciona esto, porque al principio, cuando se empezaba a jugar, el que controlaba los malos, el que controlaba las fuerzas del caos, Lo único que movían estos blips. Cuéntanos un poquito el sistema. Mira, el sistema este de Blitz lo, lo ideó este autor, Stephen Baker, eh, pero se utilizó primero en Space Hole, ¿no? Fue una idea suya que, bueno, que utilizaron los compañeros de Game Workshop en, en el juego Space Hole, que es lo que decimos. En Space Hole básicamente un número y salían en Gene Steeler, ¿no? Entonces ese número va oculto y cuando tú tenías línea de visión se, se levantaba. Aquí en, en Cruzada Estelar eh, ese blip Eh, te, lo que te marca es qué bichos son, ¿vale? Más que más que número y demás. Y, bueno, tú sabías que pues, se te acercaban bichos, X, pero no sabías qué potencia, por decir, o qué, o qué difícil es, o qué, qué bicho más grande, menos grande, o si incluso era el Dreadnought final. No lo, no lo sabías hasta que te topabas con él, básicamente. forma Era una forma de hacer que el jugador... Que maneja a, a los malos A los aliens eh, Estés jugando en el tablero Sin que tú tengas la información completa Entonces eso fue un gran acierto Y fue una de las cosas que más gustó de, de estos dos juegos Y de, de, de Space Crusade en general En efecto, los blips eh, No se daban la vuelta, como tú me habías dicho Hasta que no hubiera línea de visión Con lo cual, entre tanto pasillito, tanta habitación Y tanto muro y tanta historia Pues hay muchas veces que no se levantaban Hasta que no estaban a la vuelta de la esquina Y claro, a veces era un enemigo, pues eso, muy fácil de abatir y otras muchas veces pues no suponía un problema. En muchas ocasiones eh, daba la sensación, de, o sea, el que llevaba las fuerzas del caos a veces se perdía. Ya no sabía qué blip era tal que, pues claro, <risa> los blips tenían sus propias reglas hasta que de repente se daban la vuelta, se, se sustituía el blip eh, por una de las figuritas, Hola, en la bien. que fuera, y a partir de ahí ya el movimiento de cada figurita y la potencia de fuego o de ataque cuerpo a cuerpo pues ya se llevaba a la práctica. Eh, había de todo, ¿no? ¿Cuántas cosas nos podíamos encontrar en las Fuerzas del Caos? Porque estaban los orcos, los goblins, los marines... Bueno, los legionarios del caos. El Dreadnought... ¿Qué más cosas había? Los Jinstalers que aparecían solo de forma esporádica, salían ahí de, de los conductos de ventilación a través de cartas. ¿Qué más había? No recuerdo más. Pues creo que nada más que nos faltan los, los cuatro androides. Que, los, androides que tenía, los androides, en efecto. Los androides que eran así como como Terminators, por decirlo así, porque eran como esqueletos y tal. Sí, señor. Eh, la verdad es que eh, lo, lo gracioso para el que llevaba los marines espaciales, primero, primero no, a, a, a diferencia de Space Hole, donde solamente había dos jugadores, uno representaba los James Taylors y el otro a los Space Marines, eh, en la cruzada estelar podía haber hasta cuatro jugadores porque había eh, tres pelotones, cada uno con su colorido, con lo cual pues eh, eran cuatro marines espaciales y un comandante. Por parte de cada pelotón, lo cual estaba bastante bien, porque luego tú podías configurar cada marine con un arma específica. Los podías armar a todos con volters o a tres con volters, que es un poco el arma de toda la vida, el fusil de asalto <risas> estándar del universo de Warhammer 40.000, y luego un tío con arma pesada, o petarlo a tope que hubiera tres tíos con armas pesadas y uno con un volter. El tema es que... La, las armas pesadas caminaba un poquito más despacio que los demás entonces dependiendo de la misión a veces imperaba un poco más de velocidad y otras veces pues potencia de fuego cuando ya se metió lo de la expansión de las armas súper pesadas el, el meter a un tío con un polteráin entre, entre medias era un poco ridículo pero bueno, en fin, eh, entonces las armas eran de kitepon y, y el comandante además tenía sus propias combinaciones o sea, esto era una maravilla Exacto, era una forma de personalizar mucho cada partida eh, Que quieras que no el, Aparte del juego te trae un tablero modular de, de cuatro piezas que también te podías mover Con un montón de elementos o sea, Hacías auténticas maravillas de, de distintos escenarios Que daba gusto Sí sin además esta era una super caja De estas que digo yo Llenas de, de, lo, lo, de En fin, de planchetas de estas De tablero para Digamos que el tablero siempre fuera distinto Aunque bueno, al final o se agotaba un poquito esa posibilidad Eh, un montón de puertas, un montón de figuritas a, a granel, cartas, esto era una maravilla cada vez que se abría la caja de alguno de estos juegazos uno estaba un montón de tiempo ahí echando en vistazo a todo lo que venía esto costa, costaba dinero pero no costaba tanto ahora no entiendo por qué se ha puesto por las nubes, me imagino que porque es un juego un poco difícil de conseguir y como muy insólito y además es un clásico y sigue funcionando muy bien pero madre mía, la verdad es que en aquella época era era tremendo ¿cuál era tu arma preferida? del lanzamisiles, el cañón de asalto? Eh, fusil yo fusil de, de, de cañón de asalto principalmente uh -huh. <risa> hombre aquí sin, sin sin unos gráficos tampoco vamos a contar cómo, para qué servía cada arma o cómo se podía usar pero si sí es verdad que había algunas armas como el lanzamisiles o incluso el fusil de plasma o el cañón de asalto que permitían matar a tropecientos mil eh, bicharracos en una zona muy, muy reducida con una sola tirada de dados era increíble Hay que entender que en este juego se, se daba mucho la situación de que entrabas en una habitación y te veías completamente rodeado de, de malas bestias. Entonces necesitabas muchas veces estas armas muy potentes, aunque tu marine por ello andara más lento, se movieran mmm, bueno sí eso más lento y menos espacio que, que, la, que con otro arma más ligera, pero es que era muy necesario. Sí, señor. A veces el simple hecho de abrir una puerta, cuando tú ya sabías que detrás de una puerta había cuatro o cinco blips, ...es decir, que había movimiento, que había detección de, de formas alienígenas... ...joder, el abrir la puerta, como tú sabías que los blips no podían abrir las puertas... ...el abrirlas tú era... era ...peliagudo, ¿no? Porque se, al abrirse la puerta se descubrían todos esos blips... ...y lo mismo te contabas allí, en fin, con ciento y la madre... ...y además, nunca sabías con qué te ibas a contar. Es curioso, pero lo más gracioso de este juego es que... Eh, ...los movimientos eran fáciles de, de aplicar a cada personaje... Pero bien es cierto que todos, todo el todo el asunto de los disparos y demás se resolvió de una forma completamente directa y era lanzando un, unos dados muy particulares. Estaban los dados blancos para armas ligeras y los dados rojos de armas pesadas, eran dados de seis caras, pero no eran dados normales y corrientes, venía una numeración completamente diferente. Y lo cierto es que era tan directo y tan rápido que era una, una auténtica maravilla. Sí, la verdad es que simplificaron mucho el sistema. Si hubiera sido un sistema de dados, tiene que mirar qué significa cada dado, cuándo era un visto bueno, con según qué arma. Lo simplificaron mucho y entonces hacía que el juego fuera mucho más rápido, aun teniendo que tirar muchas veces los dados. Cierto, cierto. Pero eso se ha, se ha seguido imitando y se ha copiado muchísimos juegos, ¿no? Lo de que los datos sean personalizados y que... Si cada dado tiene seis caras, pues aprovechar esas seis caras pues para poner uno, unos valores numéricos unos símbolos o lo que sea aquí. Básicamente te venían ceros, es decir, eh, ceros, unos, doses y en el caso de los dados rojos, treses. Y dependiendo de qué puntuación sacas tú con todos los dados lanzándolos que eh, el arma te dictara, que tenías que tirar ...pues si superabas una armadura que tenía cada bicharraco... O sea, ...era tan rápido y tan fácil y tan seductor... ...y te quedabas enseguida con, con las reglas... ...o sea, llegabas y le explicabas esto... ...en, en tres segundos... A, a, ...a un amigo que nunca hubiera jugado al los juegos... ...rápidamente se metía de lleno en la partida... ...era una cosa genial. Eso fue uno de los éxitos de, del juego... ...vamos, a decir... Eh, ...el autor, Stephen Baker... Eh, ...lo que consiguió en casi todos sus juegos fue... ...que dentro de lo que el juego pudiera tener mucha profundidad la regla era muy sencilla, era prácticamente ponerte a jugar directamente. Y yo creo que es una de las cosas que he conseguido, que hay otros juegos que los que no, los que tienen una ambientación de este tipo, con tantas miniaturas, con un tablero tan tan grande, con tanta versatilidad, suele ser muy complicado de explicar el juego, vamos a explicar todas las reglas. Este no este era súper sencillo y súper rápido. Quizás a lo mejor mmm, después el juego a la profundidad te la daba cuando ya llevabas varias partidas, sabías configurar a tus marines, etcétera, pero podías jugar del tirón. Aunque los marines se supone que tenían que... Los diferentes pelotones de marines espaciales tenían que cooperar entre ellos. Eh, se podía dar la situación. Yo no sé si pasaba también en tus partidas, pero con mis amigos solía pasar. Solía pasar que en muchas ocasiones eh, no había miramientos. Había que tenía el fusil de plasma y quería arrasar todo el pasillo. Bueno, pues en, si en la línea de tiro se encontraba con el marine de... De otro pelotón, pues le daba completamente igual y arrasaba con todo y punto y final, lo cual provocaba bastantes piques. Yo no sé si en las partidas que tú jugaste de crío o de adolescente, eh, no hubo así pique de, de y de repente el pelotón azul se vuelve contra el amarillo y se tirotean entre ellos. No sé, si a lo mejor es que tú eras un poquito más civilizado que nosotros. No, no, no, vamos <risa> para nada. Eh, nosotros jugamos yo yo este juego lo conocí a través de un amigo que, que lo tenía, que venía a veranear a mi ciudad, Y es donde yo conocí el juego, además uno de los primeros acercamientos que yo tuve a los juegos de mesa, sin ya más, más potentes Y nosotros, del grupo de amigos que solíamos jugar, hubo a uno que dejamos de llamarlo <risa> Nada más que por ello, porque era completamente irse solo, lo mataban, se mosqueaban, bueno, era una, era una película Jugar con él era una película y muchas veces le quita la gracia al juego, entonces directamente de él pasamos Y después, pues, hoy me sentía yo atrevido, a lo mejor me iba para adelante y tal, pero de una forma más normalita Pero sí, se, se daba mucho eso de yo soy el héroe, dejarme solo, que puedo con todos. Bueno, bueno. Eh, las comparaciones con Space Hulk las hemos eh, tenido en, en cuenta antes, pero ahora a mí me gustaría profundizar un poquito más. A mí me parece que Space Hulk era un sistema un poquito más farragoso. Los marines estos, como llevaban otro tipo de armaduras, lo que en el universo Warhammer 40.000 se denomina las armaduras de exterminador o terminator, eh, ...se movían con bastante lentitud... ...eran un poquito más tanques... ...mientras que estos marines espaciales... ...de la cruzada estelar... ...iban como más ligeros, ¿no?... ...eran más rocanroleros... ...también es verdad que tenían... ...menos potencia de fuego en, en su... Eh, por ...digamos portando con ellos, ¿no?... ...pero sí es cierto que a mí me parece... ...que el sistema de Space Hulk... ...era un poquito más complejo... ...eh, bueno, sí... Mmm, ...lo que hicieron a la hora de crear... ...cruzada estelar fue un poco simplificar lo que fue el sistema de, de space aparte de llevarlo a más jugadores para que juega un juego para que fuera un juego un poco más comercial eh, entonces space si sí era un juego más complejo con más profundidad aparte de, de lo que estamos hablando ¿no? de las características de los marines y demás que que eran distintas eh, hay que entender que el juego de space se juega más en pasillos no más como hemos dicho antes representaba más lo que fue la película aliens el regreso y Eh, era más complicado moverse Primero, eran más lentos Y segundo, porque los pasillos se infectaban rápidamente de alguien Y no, y no había salida Además de que mmm, Aparte de descubrir eh, Nuevas zonas O donde eh, tenía línea de visión Descubrir los distintos genes tillers También entraban por distintas zonas Podían entrar por detrás tuyas eh, Cosas que tú no veías en inicio Entonces, la verdad es que eh, El juego además que era Un mano, un mano a mano contra el jugador que llevaba a los aliens, el jugador que llevaba a los marines, se convirtió en juego de una profundidad tremenda, con mucho más escenario, posiblemente mucho más rejugable, porque tenían las fichas eran mucho más modulares para montar los escenarios, y, y mucho más complejo de regla y mucho más complejo de jugarse. Bueno, pero a lo mejor precisamente por esto había un gran número de jugadores que preferían la cruzada estelar. En mi caso, como los teníamos los dos, pues hemos jugado ambos juegos, pero yo siempre he sido más de la cruzada estelar. ¿Tú eres más de la cruzada o del Space Hulk? Yo soy más de Space Hulk. A mí Aquí. me gustaba más esa profundidad. Y aparte, aparte de la profundidad, el poder llevar a tantos marines yo solo. Bueno, no sé. Aquí supongo que es cuestión de gustos. A mí como me gustaba un poquito más... Eh, bueno eh, También había algunas, había mucha gente que decía que la cruzada estelar era una especie de Hero Quest, pero en el espacio. Me parece que no es exactamente lo mismo, claro, pero sí había también cierto parentesco, ¿no? Bueno, hay que entendernos que era el mismo autor y que, bueno, yo creo que si tuviéramos que definir de una forma rápida el, el cruzada estelar, podríamos decir que es la mezcla entre Space Hole y Hero Quest, perfectamente. Es decir, tiene esa, ese nivel de fantasía de Hero Quest, de muchos bichos, de muchas cosas... ¿Vale? Y después tiene un poco más esa profundidad y esa ambientación de Space Hull. Entonces yo creo que es una mezcla perfecta. Perfecto. Bueno, eh, alternativas modernas. ¿Qué alternativas puede haber a la, a la cruzada estelar? Porque sí es cierto que, eh, como ya hemos dicho, hay algunos juegos que han seguido respetando un poco lo que es la dinámica y el patrón que ya impuso la cruzada estelar pues me imagino que a día de hoy habrá cosillas que uno pueda comprar sin, sin demasiados aspavientos, sin ir a Ebay, sin complicarse demasiado. que hay alternativas modernas hay, Fran? Mira, eh, el primero que voy a nombrar es un juego que realmente es un Space Hole. O sea, Space Hole también es otro juego que está descatalogado, aunque no hace mucho, hace unos años, sacaron una edición especial conmemorativa. No sé si ahora mismo no te puedo decir de memoria era 20 25 aniversario. Eh, lo que se ha sacado hace poco es un juego de carta de Space Hole, pero que se parece un poco más a lo que fue Cruzada Estela en ese otro aspecto. Primero, porque ya no es un juego para dos jugadores, sino que pueden jugar varios jugadores. Y segundo, porque bueno cada jugador maneja dos marines, eh, prepara sus marines como quiere, etcétera, etcétera entonces Tiene ese regustillo. Pero es cierto que es un juego de cartas, entonces te quita la aventura física. Tiene un poco ese sabor de aventura, de cómo te manejas, de cómo te mueves, de qué decides o que no decides, pero pierde un poco la magia de novelas miniaturas y un tablero aparte de eso eh, bueno en el juego de, de miniaturas con ambientación futurística son quizás más más raros en esa ambientación pero parecidos en línea pues puede estar tan aunque son menos miniaturas hay la gente que lleva un equipo y otros que llevan a otros se puede jugar multijugador gente que lleva solo un equipo y los otros que están divididos los otros dos, los otros dos equipos es también tener una especie de segunda guerra mundial sin eh, ...anacrónica a la realidad... ...que supuestamente ha continuado los años... ...están unos... Un, ...unos alemanes con poderes especiales... ...bueno, es un poco más parecido... ...a lo que a lo que fue Cruzada Estelar... ...en el aspecto ya de juego... ...de moverte, de habitaciones... ...de que sabes más o menos dónde están los otros... ...y después, bueno, casi todo ya se nos va hacia la fantasía... ...más que hacia la, la ciencia ficción... ...de ciencia ficción es cierto que no, hay, no han ido sacando más juegos de esta línea... ...es una cosa, una cosa que la gente echa mucho de menos... ...y cuando salió esta edición conmemorativa de Space Bull... La gente tuvo que reservarlo y, y la gente que no reservó se quedó sin copia. O sea que complicado encontrar algo similar con ambientación futurística. Bueno, pues ahí está. Eh, vamos a ver qué dicen los oyentes y luego ya nos metemos en la recta final y, y ya pues un poco vamos finalizando este espacio. Nos dice por aquí en nuestro Facebook Alex Guardian, dice Un buen principio a un mal vicio como Warhammer 40.000. Y no mal en sí, para nada, sino por la escalada de precios y descartes de miniaturas que ríase usted de la que había en la Guerra Fría. No sé si he entendido muy bien lo que nos quiere decir, pero bueno. Abraham Moral Toro dice, ole, el mejor juego de mi infancia. Gasté un bote de pinta uñas de mi madre para tunear las dos bases que formaban la cruz de los pasillos <risa> para emular chorros de sangre con brillo. Ahora el puto juego vale 200 euros de colección, si está en perfecto estado. Jugaba hasta solo contra mí mismo y los cuatro destacamentos contra el invasor. Bueno, dos cosillas. A lo que acaba de decir nuestro oyente Abraham Moral Toro. Eh, 200 euros? No <ríe> eh, fuera del portal que todo el mundo conocemos de cosas de segunda mano, uh -huh. existe una tienda especializada en juegos de mesa que vende juegos de segunda mano que lo tiene a 90 en perfecto estado, así que si no lo sabéis preguntar que yo os responderé y correo por él los que le interese. Bueno, pues ya está y ahora nos das luego al final de, de este mini dossier nos das tu dirección y que la gente te te pregunte te pregunte al respecto. Bueno, pues ahí está 90 euros. No obstante sigue siendo carillo, eh, pero bueno, ya ya entiendo de de algo un poquito más aceptable. 200 € me parece una pasada. Eh, no obstante dice Abraham, él eh, jugaba hasta yo solo contra mí mismo y los cuatro destacamentos contra el invasor. Mm, no sé si me ha vergüenza decir esto o no No sé, tampoco que tenga mucha vergüenza Pero yo hacía lo mismo <risa> Yo hacía lo mismo, ponía los clips boca abajo No sabía ni lo que ponía eh, Iba avanzando y claro, pues todos los blips Iban hacia los marines y controlaba los tres pelotones Yo solo, esto lo acabé haciendo yo solo Aunque no era un sistema eh, automático Como por ejemplo, el otro día hablamos de zombie Zombicide Que sí que te permite jugar tú solo Contra todos los zombies y llevar Todos los personajes protagonistas Porque los zombies tienen un sistema automático Eh, pero esto no ocurría con la cosada estelar pero bueno con un poquito de, imag de imaginación <ríe> sí que lo podías hacer ¿no? tú también lo hacías ahora me dices que no y me quedo yo aquí como un frito yo, yo, yo tenía la pena de que el juego no era yo no era el dueño del juego por lo tanto no podía hacerlo con Space Hull sí lo he hecho <ríe> ah, vale <ríe> Entonces... <ríe> vale, me imagino que eso era una cosa que hacíamos todos bueno, seguimos Jesús eh, de la Fuente dice la madre que me parió es Entre esto y el HeroQuest, las tardes en casa de los amigos eran una gozada. Gracias por recuperar un trozo de mi infancia. Gracias a vosotros por escucharnos. Eh, vpg dice que se lo perdió. Ricardo Juntas Asensio dice Cruzada Estelar y HeroQuest eran el mejor plan para el fin de semana. Recuerdo con cariño cómo montábamos las armas en los marines y cómo temíamos al que para nosotros era el robot gordo. Ains, qué tiempos. David Saiz dice, "Wow, si podéis comentar el videojuego Space Hulk de Game, de Games Workshop, gráficos sencillos pero jugabilidad muy buena. Es que no estamos hablando de Space Hulk, eh, pero sí, la verdad es que el videojuego ese no está mal, yo lo recuerdo. A lo mejor la pantalla más funcionaba de otra, funcionaba de otra forma, pero eh, era muy representativo de lo que era el, el juego de tablero, era básicamente una adaptación eh, tal cual, ¿no? O sea, hay, hay que decir que también existió la adaptación de Space Cruzade de, de, de este juego, vamos de Cruzadela. Hay una adaptación para PC que salió en el año 23 Amigo, pues yo ese no lo jugué, pero el Space Hulk eh, para PC sí que lo jugué. Eh, no sé cómo, qué aspecto tendría ese juego a día de hoy si lo volviera a visitar. Bueno, eh, nos dice otra vez por aquí, habrán dice, el robot gris gordo parecía el robot malo de Robocop. Esto sí, si las piernas eran igual. La verdad es que se parecía, sí, es cierto, sí, sí, sí, sí. Era muy igual. Sí, bueno... Bueno, hasta, hasta el punto de decir que con, con el éxito de Robocop hay gente que utilizaba esta figura para pintarle de Mike y se pareciera más todavía Robocop, ¿eh? <risa> no a Robocop, sino al robot malo de Robocop, ojo. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el bicharraco, pero bueno. Bueno, pues seguimos ahora con Joaquín Medina, dice eh, «Madre mía, qué viejo somos». Se me había olvidado por completo. Uno de mis preferidos en la infancia. Eh, Diego Santos Minaya dice «Me acabo de hacer viejo de repente. Ja, ja, ja, ja, ja. Menudas partidas». Eh, Rafa Gallego dice yo no, eh, yo no, yo no nunca he jugado, ay madre mía yo no, o sea, punto, me imagino no sé, es que me pone aquí un emoticono así tristón, vale, pues era eso nunca he jugado este tipo de juegos y la verdad es que siempre me picó el gusanillo pero entre mis amistades nunca hubo frikis, algún arma caritativa que me acoja para jugar algo similar en Sevilla pues a la sevillano ya sabéis, acoged a Raúl Gallego para vuestras partidas Manuela Fuentes Salinas dice proto eh, proto warhammer eh, 40.000 sí, en efecto Fue antes, creo. Bueno, la verdad es que tampoco mucho antes. Javier sampayo dice, ese juego de mesa es de los que me faltó caer en vicio. Bueno, y acabamos con Juanfran Leonés, que dice, madre mía, qué recuerdos. Era la versión espacial de HeroQuest. Recuerdo una unidad clavada al robot enemigo de Robocop. Bueno, lo que todo el mundo comenta al respecto de el DreamNude. Bueno, pues estos son los comentarios de los oyentes. Tampoco es que hayamos dado tiempo a que se acumulen demasiados. Pero bueno, la verdad es que sí que es un juego que ha gustado bastante a, a los que lo jugaron en su momento mm, y yo recuerdo que joder, es que todo el mundo lo tenía todo el mundo había oído hablar de él, o sea que era un juego que se hizo muy popular, incluso aquí en España que no sé si es que somos menos de este tipo de cosas o qué. Pero lo jugaba todo el mundo, todos los roleros y demás a veces preferían una partida de la cruzada estelar antes que cualquier otro tipo de cosillas. bueno lo bueno, que queda... Venía muy bien, el juego este venía muy bien para entre módulo y módulo. O sea, por lo menos en mi grupo de juego de rol lo podíamos jugar entre módulo y módulo. Decíamos, si acabamos un módulo y una partida de rol, bueno, pues hoy ya no tenemos una preparada, vamos a echar una partida A. Sí, de hecho nosotros fuimos tan frikis que llegamos a jugar... Al juego de rol de la cruzada estelar que nos los inventamos nosotros mismos, o sea, teníamos conversaciones entre nosotros, <risas> el máster llevaba las fuerzas del caos, pero luego los combates se resolvían, pues eso, de, con la jugabilidad del juego, propiamente dicho, ¿no? Una cosa eh, jodida de explicar, pero bueno, eh, estaba interesante porque cada jugador, personaje jugador, llevaba al comandante y tal, y todos sus personajes de su pelotón, pues eran, pues eso, sus penejotas, por decirlo de algún modo. No funcionaba muy bien, pero bueno, la verdad es que era interesante el, el darle nombre a todos los eh, marines espaciales del pelotón y, y, no sé, las pérdidas se sentían muchísimo más. Bueno, eh, últimos minutos para sintetizar y nos dices todo lo que quiere por decir que nos ha dicho hasta este momento. Vale, rápidamente. Hubo quien, aquí en España, creó una versión con todas las imanes preparadas para hacerte el juego total. ...tú mismo, lo que se llama un Prim and Play... ...de tú coger los ficheros, imprimirlos en una impresora... ...pegarlos en cartoncito o en goma eva... ...y quedarte el juego, sin miniaturas... ...en este caso con los losetas que representan las miniaturas... ...pero, aquí hay que hablar de lo que Game Workshop hizo en su día... ...Game Workshop, en los sitios donde estaban colgados estas cosas... La, ...una gran base de datos que hay sobre juegos de mesa en, en internet... ...VargameGip... Eh, ...le cerró el grifo y dijo que todo lo que tuvieran hecho... ...sobre Game Workshop, aunque fueran ayudas de juego aunque fuera un reglamento mejor explicado que el reglamento original que traía el juego, todo eso tenían que quitarlo del medio, a nivel judicial, como lógico. Entonces todo eso desapareció, y es una pena. Si no, ahora mismo pues, podríamos estar dando la dirección para que pudierais crear este juego en vuestra casa y poder revivirlo. Así que, ya sabéis, Game Workshop, como siempre, haciendo de las suyas. ¿Pero y por qué lo, lo hicieron? Si pues, se supone que más o menos estaban na, metidos Nadie estaba lo, metido nadie en el lo el entiende tema. bien. Nadie lo entiende bien el por qué lo hicieron. Porque además había muchas cosas que a los jugadores le ayudaba Es decir módulos de juegos de, de Game Workshop, módulos de, de Space Hull, eh, ayudas, eh, tablas para que sea más rápido, tener más a mano lo que son los la, la parte de tabla de reglamento de los propios juegos de miniatura de Game Workshop, cosa que Game Workshop dijo nada, todo lo que yo haga tengo que salir de mí y que me lo paguéis. O sea, cuestión de dinero. Muy mal, aquí la pasta nos jode siempre a los mismos. En fin, uh -huh. eh, bueno, pues nada, yo aquí ya... Me atrevería a recomendar, aunque todavía no lo he escuchado, porque en el momento en el que se están grabando estas palabras no se ha hecho todavía. Pero bueno, como hemos coincidido en más de una ocasión con el otro podcast amigo, que es Tú no has de infancia, y como ya he hablado con su con uno de sus eh, máximos eh, responsables, eh, sobre el asunto de que bueno ellos también hablarán eh, dedicando un programa entero a la cruzada estelar. Ellos, a sabiendas de cómo son, <risa> eh, pues estarán tres horas hablando sobre este juego y nos contarán mil y una batallitas y... Se... Desde aquí pues no tenemos más remedio que recomendar ese podcast cuando salga. Así que si queréis más información, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Eh, no obstante, se pu ¿se puede estar dos horas o tres hablando sobre este juego? Ya sería una pasada, ¿no? Hombre, sí, si nos metemos mucho en lo que es la mecánica del juego, en contar distintos tipos de estrategias que, func que funciona más muy bien, ¿no? Este típico de, de apoyarse en las puertas y utilizar las puertas como parapeto, etcétera pues sí nos podremos llevar mucho tiempo hablando y, y desgranando. Lo que pasa es que también sería un poco una lástima, ¿no? Contar tantas cosas para que mucha gente, muchos de los oyentes, no pudieran probarlo porque no tienen acceso al juego. Sería un poco ponerle la mierda en los labios, ¿no? Desde luego. Hay muchos que solamente con estos minutillos que hemos dedicado ya se estarán acordando de nuestros familiares más cercanos. Pero bueno, en fin, porque es es un ejercicio de poner los dientes largos a la gente, si que luego, en fin, puedan satisfacer su necesidad de jugar a la cruzada estelar, que era algo que incluso no, bueno no sé incluso para los que ya no tenemos el juego porque lo perdimos o por las razones que sean y que ya no podemos volver a jugar a él, es una putada el, este, el mantener esta conversación, créeme. Os Me han mentado ganas de jugar y ahora a ver cómo satisfago yo estas ganas. En fin, Fran, la próxima vez hablamos de juegos menos nostálgicos y más que se puedan ir a la tienda a comprar al menos en la actualidad. Vale, pero de vez en cuando sí que me gustaría seguir trayendo aquí pequeñas piezas de nostalgia. ¿vale? Eh, Fran, si alguien te quiere escribir para preguntarte cosillas sobre la cruzada estelar o sobre cualquier otro asunto de juegos, porque tú eres aquí nuestro experto en juegos de tablero, eh, ¿dónde te tienen que escribir? Pues mira, eh, me puedo localizar de dos formas. Vía Twitter como arroba mymenda, o sea, mi con Y. O a través de mi correo electrónico, frangomezvj.com. En cualquiera de los dos me tienes localizado perfectamente. Bueno, pues ahí queda ese tema. Bueno, Fran, Fran Gómez, nos volvemos a escuchar en un futuro inmediato, por supuesto. Venga, hasta luego. Venga, pues hasta luego, oyentes.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 La órbita de Endor Defensores de la imaginación Negro sobre blanco El rincón literario de la órbita de Endor Pues aquí comienza una nueva entrega de nuestra sección negro sobre blanco Nuestra sección literaria en la órbita de Endor Con el coronel Curse, el coronel Pamplonica que tiene ahí a toda la provincia en firme Bienvenido <risa> Coronel Curse somos, somos, No somos leyenda, ya somos legión <risa> Sí señor Bueno, hoy vamos a hablar sobre una novela que es un clásico Soy leyenda Eh, escrita por Richard Matheson Bueno, eh, ah. antes de nada, antes de empezar Sí que me gustaría que contaras a los oyentes Un poco lo que acabamos de comentar a micrófono cerrado Antes de empezar a grabar Porque yo te lo, he, te lo he comentado, Kurt Seguramente haya mucha gente que le suene lo de Soy Leyenda Más que nada y principalmente por la película de Will Smith Que es como muy famosa Y que, bueno, yo creo que quien más, quien menos Pues todo el mundo la habrá visto ...pero... ...aunque tiene algunas cosas... ...en las que podríamos decir que se aparece... ...más que nada porque sale una chica y sale un perro... ...pero... ...nada más... Eh, ...lejos de, de, de la historia de, de la novela... ...no tiene nada que ver... ...realmente la novela es una cosa... ...y las versiones cinematográficas que se han hecho... en ...incluida la película de Will Smith... ...van en otra línea completamente distinta. Totalmente distintas ...de hecho no tienen más que ver... ...un poco el planteamiento de fondo en todo lo demás son totalmente distintas de hecho no se transmite en ninguna de las que se ha hecho el espíritu del libro que es muy diferente bueno pues cuando quieres empiezas a darnos datos datos datos datos sobre su leyenda una persona que haya visto <risa> no. la película y que no haya leído esta novela vamos a suponer que la, la película le gustó y podrías decirle que la novela es todavía mejor y sobre todo para el que no le haya gustado la película ¿por qué se sí, iba a atrever con esta novela... ...porque si la peli no le gustó... ...esta novela sí le podría gustar... ...venga... Va ...vamos a ver... ...puntos a favor de este libro... ...que es ciencia ficción clásica... ...es un libro de 1954... ...en plena edad dorada de la ciencia ficción... ...hay alguno que todavía se... ...se molesta en encajarla dentro de la fantasía... ...no... ...es ciencia ficción pura y dora... ...de la... ...como digo... ...de la época más dorada... ...de la ciencia ficción... Es un relato bastante corto, tú date cuenta que en lo que es la edición normal, no la de bolsillo, vienen a ser unas 180 páginas y la historia es, no voy a decir solo corta, sino que además eh, muy fluida, muy llevadera, se lee muy deprisa, engancha mucho e incluso te quedas con la sensación de que querrías que la, el autor hubiese profundizado bastante más en algunas cosas. A eso añádele que aparecen vampiros, pero tratados de una forma completamente distinta a como se han tratado en, en otros productos y con explicaciones incluso racionales sobre sobre parte de las leyendas que clásicas del vampiro. Porque esta historia va, va de vampiros, no va de zombies ni nada por el estilo. Quizá en su día, aquí en la órbita de Endor... En el especial Zombies ya hablamos de su Leyenda y comentamos un poco la película de Will Smith donde estos vampiros eh, eran más zombies que otra cosa, ¿no? Eh, y estos, pues eh, los del libro, quiero decir, son vampiros tradicionales. No obstante, no son vampiros exactamente tradicionales, aunque respeta bastantes aspectos de esa mitología clásica, digamos. Sí, de hecho hay, digamos, como dos grupos, porque... En la novela y así hacemos un poco la introducción de, de qué trata para que la gente se ubique La historia va a girar en torno a, a un protagonista Muy muy central que lo va a ocupar todo Que es Robert Neville eh, A través de él vamos a conocer un futuro pues, Apocalíptico y distópico En el que se intuye que una guerra química Ha infectado a la población Esa infección va a afectar ...a la población de formas muy diversas... ...porque a los que infecta en vida... ...les afecta de una forma... ...pero también infecta a los muertos que resucitan... ...entonces... ...los muertos que resucitan... Eh, ...esos tienen un comportamiento más... ...digamos de, de tipo zombie... ...y los infectados en vida... ...se convierten en una especie de vampiros... ...vale... ...eso es por eso lo que decíamos... ...que a veces es un poco... ...la figura del zombie también mezclada... ...con la del vampiro... ...en cualquier caso los vampiros de aquí... Eh, ya digo que se da una explicación más o menos racional a, a temas clásicos por ejemplo la repulsión al ajo o a las cruces o al agua bendita y es lo bueno que hace Robert Matheson, le busca una explicación además la historia está contada digamos como por fases en una primera fase del libro vas viendo el día a día del protagonista de de Robert Neville ...y ves cómo se ocupa pues un poco de limpiar las calles... ...de, de matar los vampiros que durante el día duermen... ...también cómo durante ese, esa parte de la mañana... ...recopila pues eh, material que necesita, comida, cómo refuerza la casa... ...y cómo por las noches resiste a los ataques de sus vecinos vampirizados... ...que además es muy curioso porque algunos de los que van a visitarle... ...por ejemplo, son antiguos amigos suyos como, como Ben Corman... Incluso tú recordarás que es muy divertido porque las mujeres se le insinúan sexualmente para que salga, le enseñan sus partes más escondidas y le dicen sal Neville, sal y él tiene que resistir. Eso digamos que es la primera parte del libro. Hay una segunda parte del libro en la que él un poco para librarse de, de la locura que le supone todo estar tan tan alejado, tan encerrado y tan solitario porque se entiende que es el único que ha... ...sobrevivido a esta especie de apocalipsis... ...y mantiene el espíritu humano... ...y en esta en esta segunda parte... ...para mantenerse cuerdo... ...lo que hace es investigar... ...y e intentar buscar una cura... ...entonces... ...durante una parte de la novela... ...le debemos acudir a las bibliotecas... ...estudiar... ...ver por ejemplo los componentes del ajo... ...para ver por qué puede estar afectando... ...a los que están infectados... ...y ahí la novela es un poco... Eh, ...casi como de investigación... Después pasa a una tercera etapa la novela en la que lo que vemos es que el protagonista prácticamente se vuelve loco porque lleva ya tres años encerrado ahí en soledad y tiene unos pasajes con un perro que ve deambular que son verdaderamente rayantes. Ahí te llegas a quedar con, con la agonía del personaje cuya obsesión por buscar una compañía llega a intentar apoderarse de un perro que parece sano y que lo ve desde su ventana ocasionalmente. Y de hecho, cuando deja de ver al perro, eh, se preocupa mucho, intenta traerlo poniendo de comida. Después entrará en su vida una mujer que le da esperanza, Ruth, a la que acogerá en su casa, sin terminar de fiarse de ella. De hecho, llegará a analizar su sangre para ver si está o no infectada. Y a través de Ruth conocerá, ...que hay una nueva sociedad que se está creando, una sociedad eh, de vampiros que están consiguiendo soportar la luz del día y que quieren eh, heredar el mundo. Entonces, esta nueva raza vampírica lo que quiere es, por un lado, acabar con los zombificados porque son seres, digamos, de, de, de muy poco valor, casi eh, subespecies... Y por otro lado, quiere acabar con Neville. ¿Por qué? Porque es un humano que ya no tiene cabida en el mundo y además es un mito entre ellos. ¿Por qué? Porque Neville se encarga, por ejemplo, de, por las mañanas, buscarlos en sus cuevas, en sus en sus escondites, en los sótanos y matarlos. Entonces, para ellos, digamos, es un poco como el hombre del saco. Y al final, y voy a hacer el spoiler porque... Creo que no importa si los libros teantio antiguo y que se cuente no influye para que se disfrute y al final veremos un final totalmente desesperante porque Neville será capturado se le se le sentenciará a morir y él mismo verá en ese último momento que él es leyenda por eso se titula el libro así yo soy leyenda él es una leyenda dentro del mundo de los vampiros es el ser asqueroso y asesino que los saca de sus escondrijos y los mata y por eso hay que quitarlo para dar paso a esa nueva asociación en ese sentido el libro es bastante desalentador y tiene un final muy poco muy poco de buenismo muy poco contemplativo y te deja un poco esa sensación más más ag más agria que dulce la verdad bueno Eh, los que a lo mejor estarán un poco agregados serán más de, de, de, de un grupo de oyentes, en serio, eh, puede que haya alguno de los oyentes que nos esté escuchando ahora mismo que esté diciendo, este coronel Kurz es la peor persona que conozco, porque a lo mejor piensa que le has reventado el libro entero de principio a fin, ya para que se lo va a leer, pero no, ¿no? <risa> Si te, si te lees crónica de una muerte anunciada También te han hecho el spoiler en el título ¿no? Bueno, bueno de Hombre, eh, el libro es corto Pero no lo has contado todo afortunadamente No, no, de hay momento. muchísimas cosas, ¿no? Y aunque sea solo Por descubrir Qué explicación lógica Irracional le encuentra A que los vampiros eh, huyan de la Biblia Y de la cruz, pues aunque solo sea Por buscar eso entre las páginas Luego aparte de la prosa La estructura del libro o Cómo te va transmitiendo la agonía Del encierro De la locura del personaje Todos los capítulos con el perro son espectaculares y, y esa convivencia con Ruth Que por un lado es La angustia de querer Que haya alguien como él Y por otro la angustia de pensar Que puede haber metido al enemigo en casa Eso, Todas esas partes son brillantes <coughs> Y se disfrutan independientemente De que se sepa al final Y de hecho, como tú bien has dicho, algunos conocidos van a su casa a buscarle, eh, ya que no pueden entrar porque él ha perpetrado bien la casa con protecciones anti-vampiros, eh, le invitan a salir. Algunas mujeres incluso se le insinúan, como tú has citado antes. Y luego, eh, un poco el misterio de Ben Corman, esto no lo cuentes, por favor. No, no, no, no, <ríe> eh, es gracioso porque ella dice, y de repente Ben Corman aparece y tal. Bueno, de hecho la frase de Ben Corman habitual es, sal Neville. Pero lo cierto es que, bueno, no sabemos muy bien qué relación hay entre los dos. Está claro que es un conocido que antes de estas infecciones múltiples en toda la población, pues tendrían algún tipo de relación. Y el y el descubrirlo, pues también es bastante interesante. no Hay como algunos misterios que van acompañando el libro y que poco a poco se van desvelando. Eh... Y hay más cosas, por ejemplo, no he contado, pero hay toda una historia con su mujer Virginia y con su hija Katy, que que hay que leer el libro uh -huh. De todas formas este hombre tiene eh, una suerte de rutinas, a lo mejor en algunas películas eh, se han podido ver algunas de estas rutinas porque sí es cierto que se autoimpone una disciplina y aunque no es un científico cosa que, en la por ejemplo la película de Will Smith sí que es eh, quizá demasiado oportuno ¿no? que la persona que Eh, de algún modo es inmune a este virus sea precisamente un científico que puede investigarlo, es como, no sé vaya, qué, qué oportuno, qué, qué, qué, qué fortuna no dentro de la desdicha ¿no? sin embargo este tío en, el, en el, verdaderamente el Neville original, el de la novela de un tío normal y corriente, de hecho se especifica que es, casi podríamos decir entre comillas que es un currito ¿no? sí, eh, sí, es un currito totalmente es uh -huh. un currito totalmente pero claro, él, esto, para... eh, hay, hay que decir que, que él hacer lo posible por instruirse, ¿no? De, como tiene toda la biblioteca a su disposición y se mete y, y puede informarse sobre cualquier cosa, pues él se, se documenta e intenta averiguar que, dónde está la clave, por ejemplo, en el ajo para que consiga repeler a los vampiros y, y trata de, pues eso, de, de, de descomponer el ajo y saber dónde está el tic de la cuestión y este tipo de cosas, ¿no? Es curioso porque es lo que le pasaría a una persona normal y corriente como cualquiera de nosotros, de los que están escuchando y nosotros aquí que hacemos el programa, eh, ¿qué pasaría si nos convertiéramos en el único hombre o la única mujer sobre la Tierra? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos las apañaríamos como para hacer una investigación mmm, lo más científica posible sin que seamos personas de ciencia, claro? Sí, además, este esa parte del libro, como te digo, está también muy bien trabajada, pues ves todo el proceso que hace para intentar buscar la explicación. Que tú, como lector, dices, a ver... Cómo un currito sin conocimientos eh, intelectuales ni técnicos ni científicos va a conseguir eh, solucionar el misterio y va a conseguir una cura para, para una infección de este tipo. Sin embargo, él lo intenta. Por eso digo que la clave del intento está en que es lo que le va a dar a él una razón para vivir, porque si no es un día constante. ¿Para qué? Para estar vivo un día más. ...sin ningún tipo de, de objetivo más allá de eso... ...pues eh, el tío tiraría la toalla... ...entonces lo que está bien es... ...vemos cómo tiene que ir biblioteca tras biblioteca... ...buscando tomos concretos... ...o cómo tiene que hacerse con un microscopio... ...o cómo tiene que aprender a utilizar un microscopio... ...que nos puede parecer una tontería... ...pero si no has usado nunca un microscopio... ...pues tienes que tener pues unos conocimientos... ...de cómo hacerlos preparados... ...cómo colocar las placas, cómo enfocar... Y todo eso lo tiene que ir aprendiendo y tú lo aprendes un poco con él. No es excesivamente descriptivo en ese punto porque el libro se alargaría demasiado y ahí quizás sea un poco tramposo porque hace progresos demasiado rápidos. Aunque tú puedes entender que como no, da una, no cifra exactamente el tiempo que pase, ahí realmente gasta bastante tiempo, aunque para ti sean pues del orden de 40, 50, 60 páginas. Hay que decir que este libro, aunque fue escrito en los años 50, eh, la acción se desarrolla en los años 70, pero claro, no en nuestros años 70, sino en los años 70 futuros del autor. Es decir, se supone que no nuestro mundo, que todo se fue al traste en aquella época. O sea, que esto no, que no, espero que la gente pues no le choque. Obviamente si se hubiera escrito ahora, pues pondría la, la acción, eh, la situaría pues, yo que sé, en el 2020 o por ahí, para que nos hagamos una idea. Eh, pero bueno eso es un fallo eh, habitual y, y, y disculpable el que hace, anticipa 22 años eso también lo han hecho a, a autores modernos si tú ahora lees por ejemplo ciencia ficción, pues qué hace la gente dice 2012, pues lo, lo sitúa en 2040 en 2030 y tantos pues esto es lo que pasa que luego cuando lees una novela más de 20 años <risa> después pues ya ha superado ese futuro de, del autor, pero bueno tampoco pasa nada hay que decir eh, en su favor que es una obra bastante atemporal eh, si, si tú la lees haciendo el esfuerzo de olvidarte del 76 y del 79 que se citan es muy actual y podría estar trasladada ahora perfectamente a, a 2012 <risa> bueno, la verdad es que eh, el estilo de, de narración la verdad es que no es, es, es descriptivo Eh, muy visual, pero tampoco es que el tío aquí se entretenga demasiado en los detalles pero tampoco es que vaya a aquí a caballo aunque sí es cierto que es una lectura bastante rápida eh, y muy, muy, muy ligera eh, pero bueno, ¿cómo co describías tú el estilo de este Robert Matheson? No, Richard richard Matheson, perdón Richard Matheson. mira, viene de, es un tío, a ver, es este es segunda generación de inmigrantes suecos pero formado plenamente en el idioma inglés entonces el tío El dominio del inglés no es como otros autores que tienen un otro idioma materno Y tienen un inglés poco fluido O utilizan palabras en segundas acepciones Que es lo que le podía pasar por ejemplo a Richard eh, este El lenguaje es muy claro Las frases son bastante cortas Viene del mundo del periodismo y eso se nota Es, eh, es descriptivo pero eh, sin exceso ...es muy directo, algunas cosas son prácticamente como titulares... ...y eso te permite eh, seguir muy bien la, la narración... ...además está perfectamente estructurada... ...así como hay autores que no tienen una estructura clara... ...y a veces te pierdes, este ya te digo es paulatino... ...y además puedes diferenciar tú claramente las partes que tiene la obra... ...como te digo, desde la exposición del día a día... ...hasta el periodo de investigación, pasando luego... ...al periodo de, de desesperanza y de medio locura con el perro... ...a llegar al cierre y el final ese agrio. O sea que en ese sentido está muy estructurada... ...y por eso se lee del tirón perfectamente. Muy bien, además es una novelita, tú la ves... ...y yo tengo aquí la edición de bolsillo... ...y es libro que no es para nada intimidatorio... Eh, ...y de hecho posiblemente los lectores que son ávidos... ...y que están acostumbrados a leer... Eh, mucho, mucho, mucho, posiblemente en una sola sesión podrían culminar la lectura de esta novela, de principio a fin. Pero bueno, que tampoco te llevará mucho tiempo. En un fin de semana puedes con él, yo creo. Además, mira, eh, en la edición última de Minotauro, en tapa, blanda, bolsillo, te vas a 6,95, que no es dinero. Pero como digo, si te metes ahora, por ejemplo, que he hecho la prueba antes de empezar a grabar, te metes en Iberlibro, y no me dan comisión en Iberlibro, insisto, te lo puedes tener en casa, gastos de envío incluido, porque los gastos son gratuitos en este caso, por 4,50. Por 4,50 tienes la edición clásica en tu casa. Muy bien. Eh, ¿Algún comentario sobre las adaptaciones cinematográficas? Porque hay tres. El último hombre sobre la tierra, la de Vincent Price, que no es muy recomendable. El último hombre vivo, esta que a lo mejor mucha gente conoce como de Omega Man, que era el título en versión original con Charlton Heston uh -huh. bueno, esta qué te parece pero tú esta la has visto Sí, vamos, yo en su día esta película me encantaba me encantaba, pero te estoy hablando pues, eso, de, de, de los años 80 mm. es una película muy de esa época no la eh, pues sale mucha gente de color, una estética un poco saf, está eh, Charlton Heston que ya sé que no es eh, plato de gusto de, de algunos de nuestros oyentes ...y de algunos de los miembros del equipo de Lode... ...en su día, ya te digo, me gustaba mucho... ...pero es una película que ha resistido muy mal... ...el paso del tiempo, lo ves ahora... ...y aparte de que la estética juega mucho en su contra... ...pues la narración se ha quedado anticuada... ...la acción también... ...las actuaciones son muy malas... ...las situaciones son pésimas... ...y no tiene nada que ver con, con el libro... ...es una adaptación totalmente libre... Eh, ...con un final además... Trágico para el protagonista, pero pero bondadoso para la humanidad. Bueno, quizá la película más reconocida, quizá la versión de Soy Leyenda que es más famosa que más gente ha visto es la película de Will Smith. Una película que está bien, a mí me gusta bastante. El problema, el principal problema que casi se carga la película son los efectos especiales que son lamentables. Aquí sí que habría que hacer una edición especial de esta de George Lucas, cambiándolo. O sea, todos los vampiros que se ven yo los en serio los volvería a hacer de verdad porque es que se, se deteriora la película entera cuando entran en escena porque el resto no está mal pero tampoco es muy fiel al libro esta es la realidad no al libro se parece también muy poco eh, un poquito más que de omega men sí pero muy distinto en cualquier caso al libro y también tiene un final de que esto comparte características con de Omega Man, un final trágico para el protagonista, pero un futuro abierto para la humanidad. Yo no sé, parece que aquí no se pueden hacer películas en las que la humanidad tenga un futuro siniestro. No sé por qué. Hombre, hay una, hay hubo un proyecto entre de Omega Man y Soy Leyenda, en los años 90, que al final no salió, Que yo no sé si dar palmas porque no saliese o llorar porque tenía su favor que, que lo iba a dirigir Ridley Scott, de hecho el proyecto avanzó bastante el problema es que le iba a protagonizar Arnold Schwarzenegger y, y yo Arnold Schwarzenegger no lo veo de ninguna de las formas haciendo de Neville, ni en una adaptación fiel de la novela ni ni en algo basado en Bueno, la verdad es que ninguno de los actores que hemos citado que interpretar a Neville ni Schwarzenegger tiene nada que ver con el auténtico Neville bueno, de hecho, ¿cómo describir a Neville? porque claro es su beauty en ojos azules en fin, eh, no se parece mucho a, a los actores que finalmente fueron elegidos para interpretarlo no, no, no, para nada está totalmente en otra en otra, en otra otra línea además, yo digo, no sé por qué en las, en las versiones cinematográficas tienden a hacerlo militar y además virólogo cuando eh, en el libro es todo lo contrario es un civil y además no tiene ningún conocimiento científico. Bueno, pues habrá que metérse en esta historia de Robert Neville que acaba convertido el único en el único superviviente pues eso de una infección ha afectado a toda la humanidad y que les ha convertido en vampiros. La idea para los años 50 era genial, ¿no? Un virus que te vampirizaba. Es decir, el vampirismo convertido en una auténtica enfermedad vírica, eh, contagiosa, eh, no solo porque te, te muerdan y demás, o sea, lo, lo que se había visto hasta ahora, sino ver el vampirismo desde un punto de vista completamente científico. Algo que sí es cierto que que de algún modo está muy bien plasmada la novela. Desde el principio él intenta, a través de la ciencia, eh, derrotar a estos vampiros. Lo conseguirá si no... Bueno, prácticamente tú ya, <risa> tú ya has dicho que no hay mucho futuro <risa> para la humanidad, pero bueno, aún así, eh, de, lo verdaderamente importante es todo lo que hay entre medias y creo que es una novela interesante y, es en serio, entre que no cuesta mucho y que tampoco te lleva mucho tiempo, eso leyenda se lo tiene que escuchar todo Loder que esté escuchando estas palabras que estamos pronunciando. Eh, ¿Alguna escena que te apetezca destacar? Pues mira, el final, justo, justo, justo, las diez últimas líneas del libro. Alguno dirá, ya has hecho el spoiler y <ríe> me querrá asesinar. Pero he contado lo que pasa, pero no cómo pasa. Y esas diez últimas líneas, ...líneas son son para leerlas... ...de todas formas, mira, vamos a hacer una cosa... ...para aquellos que digan... ...el coronel es un pedazo de... ...puntos suspensivos... ...vamos a recomendarles ya de paso... ...otra obra mucho más corta... ...de este mismo autor... ...porque cuando hablamos de Richard Mattenson... ...tenemos que tener en cuenta... ...que es un autor... ...que está vivo... ...tenemos que tener en cuenta que es un autor... ...del que Ray Bradbury dijo que estaba... ...entre los mejores escritores del siglo XX o sea que aquellos que creáis que Ray Bradbury era un tío con bastante seso pues imaginaros a qué nivel ponía a este autor es un autor que ha tenido otras adaptaciones de sus obras al cine por ejemplo su obra El hombre menguante que hizo en 1956 se adaptó con ese super clásico de la ciencia ficción que es La increíble historia del hombre menguante pero su primera novela ...que no es novela, en realidad que es un cuento muy corto... ...fue un éxito ya desde el principio... ...lo primero que escribió, que además lo publicó... ...en una revista de fantasía y ciencia ficción... ...y que tenía por título Nacido de Hombre y Mujer... ...se publicó en el 53, un año antes de, de Soy Leyenda... ...y fue un éxito, pero espectacular... ...curiosamente, y por eh, fortuna para los oyentes... ...esa historia se puede leer recopilada... ...en un libro de, de Giga Mesh... ...que se publicó en 2008... ...con el título de Primeros cuentos... ...bueno pues ahí está esta primera... ...historia de Matteson... ...no voy a contar mucho... ...porque si cuento ya esto... <ríe> ...la gente ya se me echa el cuello... ...pero es una historia... ...tan, tan, tan, tan original... ...y tan truculenta... ...y tan sombría y tan oscura... ...y además interviene un niño que está encerrado... ...y además tiene un final... ...sorpresivo que... Cualquiera que se acerque a este libro de primeros cuentos y lea esta historia breve va a decir, jo, esto tiene una adaptación para una para una, para un episodio, por ejemplo, de serie de televisión misterio y terror, que es espectacular. De hecho, de los, de los relatos cortos que he leído, este es uno de los mejores con diferencia, es, es subyugante, de verdad. Bueno, yo me quedo a lo mejor con una escenita que me hizo muchísima gracia y es cuando él termina de salir de una de estas visitas de la biblioteca eh, y se y cuando se dirige hacia la furgoneta eh, descubre que ha aparcado en prohibido <risa> y mira hacia los, dos, hacia los dos lados de la calle instintivamente para ver si aparece la policía y le pillan, ¿no? o sea, incluso en momentos así que ya ha pasado bastante tiempo desde que se quedó completamente solo en el mundo y sin embargo de algún modo su pasado cuando todo era normal eh, sigue estando ahí no y de hecho sigue teniendo algunas algunos ademanes o, o algunos actos instintivos de, de cuando todo era de cuando todo estaba bien de cuando el mundo estaba en su sitio con el curs pues sí. nada más yo creo que después de esta recomendación al que no le haya interesado la novela es que verdaderamente bueno pues está en otro en otra línea pero yo estoy convencido de que muchos se lo van a leer Eh, y además, eh, los que tengan libros electrónicos, e-books, pues, lo podrán conseguir, pues no sé si gratis, eh, pero seguramente sí, y, eh, y en un pispás se lo leen. Así que nada, eh, soy leyenda, y no sé si tú eres leyenda, pero hoy, madre mía, muchos sí que se van a acordar de ti durante eh, muchísimo tiempo por tus spoilers legendarios. Hacía tiempo que no los hacías, pero bueno, te lo perdonamos porque eres tú. Yo soy yo soy así antes tenía una legión de seguidores ahora tengo una legión de gente que me insulta por, por el tema del spoiler pero en fin yo yo a lo mío tú como dices al oyente ni caso pues yo al spoiler ni caso no ahora ahora en serio eh, voy a intentar cortarme con lo de los spoilers bueno un poco tan tira <risa> un poco tarde ya bueno un saludo de curso venga otro para ti Las películas de Juan Méndez ¿Soy leyenda? ¿Soy leyenda? que soy leyenda ni qué niño muerto? Pero si esto es el príncipe de Bel contra los zombies ¿Y qué zombies, oiga? Que van a toda pastilla Estos, yo no sé si van dopados como a Stronghold bueno, que no sé La historia es que el príncipe de Bel se ha quedado en, en una isla llena de zombies, me imagino que el tío Phil y Carton y todos los de la serie pues han hecho zombies, entonces él está buscando una vacuna para curarlos del zombismo, y nada el chaval anda ahí, pues, haciendo sus experimentos y sus mierdas no le sale bien, y bueno, pues es un poco tonto porque está la isla esa llena de, de tanques y de misiles y de aviones y helicópteros y el tío en vez de coger un tanque y liarse ahí a cañonazos con todos los zombies, va en un cochecito, en un jeep, con un chucho y con una metralladorica y claro, entonces pues pasa fatigas, es que estos americanos yo es que no los entiendo, a mí que son tontos después, pues eso anda ahí el tío, a la gresca con los zombies pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá no sé yo cómo acaba la cosa, no me acuerdo la verdad tampoco me interesa y lo que sí os quería decir es que Hombre, si queréis ver zombies, zombies de verdad, de los buenos, de los pata negra, no de estos, hay una discoteca aquí, cerca donde vivo yo, y cuando cierran la discoteca, el domingo al mediodía, salen por ahí, por esa discoteca, por la puerta, salen unos zombies que... ¡Tela, eh! ¡Tela marinera! Como mola el Gandía Sorenen, ya te digo, nano... ¡Mira, mira! ¡Qué alegría de zombies Y estas son las películas de Juan Méndez. Bueno, pues hasta aquí el programita de hoy. Un programa que espero que hayáis disfrutado mucho, mucho y mucho más. Como suele ser habitual, las músicas han sido músicas libres con licencia Creative Commons. Hoy por aquí han sonado los siguientes autores: Noven Music o Koken Noven. También ha sobrado eh, ha sonado, perdón, Celestial Aeon Project y Epic Soul Factory. Así que estos son los artistas: Noven Music, Celestial Aeon Project y Epic Soul Factory. ¡Qué artizazos, cartizazos! Esto es una maravilla. Así que nada, deciros que tenéis una semana, una semana más para Meteoros ...con el asunto de las votaciones... ...este domingo que viene no al siguiente... ...el día 24 de febrero... ...se acaba el tema de las votaciones de los premios... ...lo de donde podéis votar a lo mejor y a lo peor de... ...películas... ...cómics, novelas... ...series de televisión y juegos... ...así que... ...a votar lo mejor y lo peor... ...podéis votar lo que os dé la gana... ...si hay una categoría que no os dé la gana votar... ...pues no la votéis y si no pase nada... ...pero eso sí, solamente podéis votar a una cosa... ...y de el año 2012... Bueno, y de los pocos meses que llevamos de 2013, así que ya podéis estar ahí puestos a tope. Nada más. También deciros que estamos esperando en órbitaendor.gmail.com vuestros chistes para ese especial número 100 de la órbitaendor, nuestro programa número 100, que va a ser el 3 por 24 Así que ahí contaremos los chistes que hemos seleccionado como los mejores. No es un concurso, es decir, no vamos a regalar nada y ni siquiera vamos a citar a los autores de los chistes, así que si queréis cooperar, que sea de forma completamente altruista. Aquí ni egos ni vanidades. Esta es la realidad. Vosotros mismos. Vamos a intentar que sea un programa bastante especial, pero todavía queda bastante para que eso acontezca. De momento, el de la próxima semana va a ser un programa que yo espero que os guste. Podría mmm, fallarnos los planes y acabar cancelándolo, pero en principio la idea es hacer un súper... ...especial sobre... ...la jungla de cristal... ...nada más y nada menos... ...John McLean se va a pasar por aquí... ...por la órbita Endor... ...para ponernos en nuestro sitio... ...y para hacernos un GPIG... ...de estos... ...hijo de puta que él suele hacer... ...así que nada... ...esto es lo que prometemos... ...pero luego seguramente fallamos... ...porque siempre que anunciamos algo... ...luego no acaba... ...siendo exactamente... ...lo que nos habíamos propuesto... ...algunas veces sí... ...pero bueno... ...esperemos no fallar esta vez... ...eh... ...una semana todavía queda por delante... ...así que... ...portaos bien... ...seed buenos en las redes sociales, en los sitios habituales donde soléis encontrar la órbita Endor y esperemos que todo funcione como tiene que funcionar y que no haya tormentas solares chungas que nos jodan la vida un saludito y portaos bien hasta cierto punto no os paséis con esto adiós la órbita de la órbita de la órbita de